En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. No puedo respirar. No puedo respirar. Este es el lema de miles de manifestantes que han recorrido en estas últimas horas las calles de Estados Unidos. Esa frase, no puedo respirar, fue la pronunciada antes de morir por un afroamericano llamado Eric Garner, a quien un agente de policía estaba reteniendo. Tanto lo retuvo que lo mató. El agente está libre de cargos. Es culpado quizá porque su víctima era diferente. Este caso no es una excepción, se han producido varios similares en las últimas semanas, lo que ha provocado una ola de indignación en todo el mundo. Mientras todo esto ocurría en Lampedusa, y también frente a la costa de Almería, decenas de cuerpos de inmigrantes sin vida, se encuentran, sabe Dios, dónde. Murieron también esta semana porque deseaban algo que el sistema no quiere, que ellos deseen, una vida mejor, es preferible que no puedan respirar, sobre todo si vienes de otros sitios si tienes una piel de distinta coloración a la del poderoso si eres un deseverado, no puedo respirar, es un lema que hago mío, que todos debemos hacer nuestro, el mundo está concebido para eso, para ahogarnos para ahogarse unos y para que otros lo provoquen para que el de arriba se siente sobre el de abajo el de arriba intenta que sonreamos y nos sintamos felices y que asumamos ese rol el de inferior aunque se muera en el intento aunque te impidan tanto respirar que ahogarnos se convierta en una condición necesaria Saludos de Bruno Cardeñosa que comienza La Rosa de los Vientos, estamos hasta las 4 de la madrugada en Onda Cero con Silvia Casasola en la codirección, Martín Exposito en redacción y Marian Moreno al frente de la parte técnica. Me refiero la honradez a la pulcritud, quien dice esto es nuestro primer invitado, oyente nuestro desde hace tiempo y nosotros unos grandes admiradores de su trabajo, él es en Dani Mateo, lo veis todos los días en el intermedio, en televisión, en la sexta y lo veis porque llena teatros allá, donde va con sus monólogos, en el escenario acaba de publicar el libro, La risa os hará libres y hoy estará con nosotros. Nuestro hashtag, almohadilla rosavientos, esa es nuestra etiqueta, almohadilla rosavientos, podéis comentar lo que queráis sobre lo que comente nuestro invitado y sobre lo que hablemos hasta las 4 de la madrugada porque tenemos muchas cosas que ofreceros. ...porque también os vamos a hablar de uno de los asuntos más terribles... ...que jamás hayan ocurrido en el holocausto... ...pero que sacó también lo mejor de algunas personas... ...el espíritu de solidaridad, precisamente sobre eso habla... ...el último libro de David Safier, el mítico autor de Maldito Karma... ...que acaba de publicar 28 días y que estará en la biblioteca... ...junto a Laura Falco. También os hablaremos de ciencia, de la carrera espacial en azul y verde... ...y también, porque es una novedad más que interesante de un nuevo combustible para los coches, igual echar gasolina pasa mejor vida. También os hablaremos del origen de la palabra corrupción y de algunas expresiones relacionadas con este asunto y de la vida de Flora Sánchez, de la única Sanders, de la única británica que estuvo en primera línea en la Primera Guerra Mundial y por supuesto actualidad en el cine porque, fiel a la su cita anual, tenemos nuevo trabajo de Woody Allen. Y os hablamos también de pactos secretos, de alianzas entre buenos y malos, porque al final todos quieren lo mismo. Fernando Rueda, muy buenas noches. Muy buenas noches, pues efectivamente, contra Natura. Vamos a hablar de, las, de algunas grandes alianzas que si me lo juras 20 veces, Bruno, no te las puedes creer. Entre ellas, si los banqueros financiaron la revolución rusa, o si eh, ETA en realidad está sostenida por los políticos, o estuvo sostenida. Esto y más, en el programa de esta noche escucharéis a Fernando Rueda dentro de muy pocos minutos en materia reservada 2.0, pero antes, unas pistas para saber quiénes son los personajes ocultos de esta noche. Y en esta ocasión nos vamos a Inglaterra porque ambos son británicos, uno nació en Oxford y el otro en Chester. El primero iba para matemático y el segundo para actor de teatro. Al final, los dos dieron un pequeño giro a su carrera y hoy por hoy son personas célebres y conocidas en todo el mundo. ¿Qué tienen en común estos dos personajes de la noche y cómo se llaman? Eso es lo que tenéis que responder. Y aquí va nuestra primera pista sonora. Con almohadillas rosavientos. Y en 0.es decirnos quiénes son estos dos estupendos británicos. La 1 y 35, comenzamos. La rosa de los vientos en Onda Cero. ...de una noticia que hace unas semanas estuvo la actualidad... ...pero que por motivos técnicos no pudimos terminar de contaros. Lo siento, Darío y Mateo, pero hoy tampoco va a poder serlo. No, Guayobi, hoy, hoy, hoy lo, lo voy a contar. él ¿Eh? Porque lo digo hoy o si ya esperamos una semana más... solo va a poder emitirse en el canal Historia. Así que allá voy. Buenas noches. Inventan el condón que se puede abrir con una mano... Atentos a su Y el programa de esta noche Nuestro primer invitado es a quien acabáis de escuchar En el programa El Intermedio Lo podéis ver todas las noches Y acaba de publicar además un libro que se titula La risa os hará libres Él es Andani Mateo A quien ya saludamos, Andani muy buenas noches Hola, buenas noches falso lo del condón sí ya los has usado, los has usado todos ya Eh, bueno, compré un montón de remesas Todo mentira Todo mentira, una vez más nos engañaron Te escuchamos y te vemos todos los días en el intermedio Y también te leemos en este libro En la risa, os hará libres a Interpretar La actualidad en clave de humor A veces es la mejor forma Porque si no nos reímos de las cosas que pasan Pues eh, es difícil, ¿no? Lo ha dicho tú Es que, bueno, o sea, la otra opción es peor Digamos que tienes dos opciones Resumiendo mucho, ¿eh? dos opciones, tomártelo bien o tomártelo mal. Si optas por tomártelo mal, pues que es que es un camino de sufrimiento y, y, y las cosas van a ocurrir prácticamente igual. Todo ocurre igualmente, por lo tanto es mejor optar por la opción A. Es decir, va a ocurrir, bueno, pues me lo, lo voy a intentar tomármelo lo mejor posible. Porque al final, incluso con la... Yo creo que después de reírte se toman mejores decisiones. Dices al comienzo de tu libro que tú eres eh, provocazas, propirados, pero cualquiera que valore más eh, lo honesto que lo políticamente correcto, que las palabras más culcras esconden los corazones más sucios. Pongo que añadir a esta declaración de intenciones? Hay que ser un poquito más gamberros en la vida, ¿no? Sí, ¿no? Es que además yo creo que estamos viviendo una época, dentro de todo lo malo, estamos viviendo una época buena de, de como de despertar eh, colectivo de que nos hemos dado cuenta de que nos estás engañando mucho todo el rato es como con las mejores palabras eh, eh de, de muchos bueno vosotros en la rosa de los vientos ya lleváis tiempo diciendo nos, nos, nos estás llamando viejos ya eh nos está llamando viejos qué tal pero pero pero es oh, es pues es bueno llegar sí, a viejo sí, sí, bueno, hay, mucho, hay mucho que no llega y hay mucho que es viejo y sigue siendo un adolescente mental que eso es lo peor Bueno, es ahora hay una nueva eh, palabra que se dice viejo joven. Viejo joven, efectivamente. El viejo joven es una lacra, es una lacra. Eh, yo, mi generación la sufre mucho, eh, ya tenemos una edad, pero nosotros seguimos aferrados al pizarpanismo. <risa> y entonces yo, yo creo que no, yo creo que hay que crecer y una de las cosas que, que implica el crecer es darte cuenta de que. ...bueno... ...de que Papá Noel no existe... ...de que los reyes son los padres... ...y de que detrás de los discursos oficiales... ...nos cuelan cada sapo... ...todo el rato... ...todo el tiempo... ...y entonces yo creo que ha llegado un punto en que ha sido excesivo... Y, todo, ...y y, y, estamos viviendo ese momento... ...por eso yo creo que lo políticamente correcto... ...empieza a estar ya de modé... ...ahora la gente lo que quiere es la verdad... ...es que la verdad no te va a gustar... ...la prefiero... ...prefiero que no me guste... ...pero dime la verdad... Y estamos todos como solicitando ¿no? eso, por favor, alguien, que hable de verdad. Además, estos eh, tiempos, son unos tiempos de crisis, unos tiempos en los que la vida es difícil y hay que verla. Por desgracia, no está en nuestras manos cambiar las cosas, pero podemos interpretarla de una forma podemos reírnos ante esa realidad, pero a la vez la risa nos sirve para hacer eh, crítica. A lo largo de la historia, los momentos difíciles han servido para que el eh, humor sea más ácido. Además, con humor se llega más dentro más a los corazones de las personas. Y se pierde el miedo este Esto es una cosa Es la, quizá la mejor propiedad de la risa Que es que con... Hombre, existe la risa nerviosa Que es de otro tipo Pero también cumple esa función O sea, la risa es como un antídoto contra el miedo Contra el dolor, contra la parálisis Tú te ríes y luego ya Como que te notas más ligero Y el miedo paraliza En cambio la risa activa La risa te ayuda a sacudirte eso Y luego, venga, a hacer cosas Entonces ese... Claro, también está la risa... Es que yo apuesto por la risa esa, la risa terapéutica Que es la risa que te produce enfrentarte A aquello que te da miedo, a aquello que te desconcierta a aquello que te enfada aquello que te toca mucho los huevos eh, Si te consigues reír de eso, entonces esa risa es útil La risa que es para evadirte de todo eso Que es un poco la de la destruz, ¿no? Bueno, pues me pongo a reír aquí de tontas Y mientras tanto no pienso en todo eso Eso sirve menos. Por eso a mí me gusta la risa ácida que va un poquito al, al corazón del problema, meter el dedito en la llaga. Porque la risa nerviosa precisamente es lo que hay que provocar con la otra risa, con la risa inteligente y ácida, que es eh, lo que tú haces, porque la risa os hará libres. Ese es un mensaje, es el título de tu libro, pero es un mensaje extraordinario. Sí, bueno, no sé, yo, yo, yo, yo hago un poco, me parece un poco, hago un poco como Dalí. que es eh, lo dejo, lo dejo muy abierto, entonces todas las interpretaciones que me hacen a mí mejor las compro. Y digo, efectivamente. <ríe> como decía, como decía Picasso, una anécdota buenísima de Picasso, que hizo un retrato de un de un tío, claro, Picasso no era retratista, pero bueno, también se tenía que ganar el pan. Hizo el retrato de un hombre y le dijo, le <ríe> dijo a la familia, pero no se parece. Y dijo Picasso, ya se parecerá <ríe> pues yo un poco, he puesto en el título de por lo que te decía antes no porque considero que la risa te libera del miedo pero a partir de ahí eh, estoy escuchando muchas interpretaciones muy guay que creo que la gente pone mucho o sea yo creo que la gente necesita reír y por eso le gusta tanto que la obliguen a ella Y, y también te da risa, Dani, tú como catalán, cuando ves estos jaleos, estos pulsos oh. que, que se echan oh. entre la zona de la Generalitat, el gobierno, que y ahora con la Constitución, que estamos de aniversario... Yo con lo de Cataluña me río más, ¿eh? ¿Has visto? ¡Qué juego de palabras! Lo, lo de... Lo, es, es, mira, lo de Cataluña es un 15M con barretina. Uh, al final... Lo que pasa es que, bueno, yo ya soy de allí y conozco mucho el percal. Desde allí siempre quieren hacer lo mismo, pero diferente. Lo mismo como si se les hubiera ocurrido a ellos. Es, es un poco cansi, somos un poco cansinos eh Y yo les quiero, ¿eh? porque son mi gente y es mi tierra. Pero hay veces que dices, pero chicos, eh, que tenemos que ir todos a una. ¿No y que estamos pidiendo lo mismo? ¿Qué? Que sinvergüenza fuera, ¿no? Pues lo mismo que aquí. ¿Y qué creéis Que lo mismos sinvergüenzas que estaban allí durante 30 años llevando en los muertos... ¿Ahora van a liderar el cambio? No, hombre, no. Eh, pero se dan cuenta, ¿eh? Por eso, yo, yo bueno yo lo que veo es a muchos intentando aferrarse como, como loco a la butaca, al poder, a tal, pero el cambio está pasando. Lo estamos viendo, la gente está muy cansada. Ya no es una cuestión de siglas, ¿eh? Ya no es una cuestión de siglas, ni de ideología, ni de... Ni, es una cuestión de, de ¿sabes lo qué? De, de, de polígrafo. O sea, volvemos al principio de la conversación, la gente necesita gente que diga la verdad. Y aquí hay toda una generación pues, que lleva demasiado tiempo mintiendo y han perdido la credibilidad. Entonces, claro, este cambio asusta, todos estamos asustados, ¿eh? porque claro, no, no no sabemos lo que viene, los que vendrán sabrán hacerlo mejor, pues ya llega un momento en que, y esto pasa muchas veces, tú lo sabes Bruno, <ríe> tú que eres historiador, esto pasa, hay que perder el miedo al cambio, ...y ahí cometerán errores... ...pero pero pero está pasando... Quiero decir que es mejor... ...tomárselo bien... ...lo que te decía antes... ...porque está pasando... ...vamos a escuchar otro corte tuyo... ...porque leemos tus libros... ...te vemos en el intermedio... ...te hemos visto multitud de programas de televisión... ...pero también vamos a tus monólogos... ...porque el teatro... ...es precisamente eso... ...es la forma más maravillosa... ...de exponer el humor... ...y de exponer cualquier cosa... ...todo el rato... ...lo que vas a tener... ...son pues casi dos horas... ...de... ...mí... ...hablando... ...lo digo despacio por si alguien se lo quiere pensar... ...dos horas... ...de mí... ...hablando... El teatro está pasando un momento difícil por culpa... ...especialmente de ese 21% de IVA... ...pero está pasando un buen momento por parte vuestra... ...por parte de los actores... ...por parte de la gente que cuenta cosas... ...porque sí que no saben... ...de, de otra circunstancia... ...y esas dificultades... ...llevan al, al ingenio... Llenas absolutamente allá donde vas, ¿eh? Bueno, no no me quejo nada, la verdad, no me quejo nada. Pero um, me parece maravilloso incluso cuando vienen 100, cuando vienen 50, cuando veo a 20. O sea, yo hace poco, mira, por ejemplo, fui a... Porque están surgiendo unas iniciativas alucinantes. La gente cómo se busca la vida. Es maravilloso el ser humano, ¿eh? Es maravilloso. Y el, y el, el teatro... El teatro es un superviviente, la gente que hace teatro son héroes, te lo digo en serio. Están muy mal considerados en este país, no sé por qué. No sé por qué, me parece tan injusto porque yo soy un privilegiado. Yo no estoy en el teatro, pero, pero es como un hobby, para mí es como un, un regalo que me doy. Porque me lo paso muy bien, y, pero tengo la suerte de tener, de trabajar en la tele, de estar en radio, de tener un sueldo más o menos fijo. Pero la gente que se dedica solo al teatro, eh, y esa gente que además no tiene no tiene una cuota mediática, eh, sino que se está buscando la vida, levantando obras de la nada, esos tíos son héroes y están trabajando por hacer de esto un país, un país más guay, un país donde gusta más vivir, eh, más culto, y este desprecio sistemático A, esa, a ese colectivo, a mí me parece terrible, de verdad. Antes eh, que te mencionaba lo del 21% de IVA, estoy recordando unas palabras tuyas que dices en el libro. Y es que, eh, haciendo un poco de historia también, como a partir de la caída del muro de Berlín el capitalismo se soltó la melena. Y entre esa melena que se soltó se soltó ese 21% de IVA, que lo que acababa era con el teatro, con la forma de expresarse de la gente. En el fondo eso es lo que no quieren, que hablemos. Por lo tanto, hay que hablar y hablar sin parar, ¿no? Claro, es que yo yo por eso me gusta tanto vuestros programas, eh, porque es que me da la impresión de que, como decía <ríe> Camilo José Cela en La Colmena, al principio ¿no? no perdamos la perspectiva. Nos da la impresión de que lo, lo que nos pasa a veces, y yo supongo que sea por falta de cultura o porque interesadamente eh, nos hacen ser incultos, pero al final los problemas son muy parecidos, siempre. Siempre son unos pocos, queriéndose llevar todo, y unos muchos intentando tirar del otro lado de la cuerda como puede. <ríe> y, y, y, y pues al final estamos viviendo pues eso un momento histórico que tendrá mil paralelismos con otros cientos de miles. O sea, que yo creo que tenemos que aprender ¿no? de lo que se hizo otras veces pues te seguimos a través de Twitter que la gente te busque Dani Mateo again, ahí te pueden encontrar, arroba Dani Mateo again, y además quienes te sigan a través de Twitter o a través del blog y por supuesto a través del libro, a través del programa de televisión van a hacer eso sobre lo que nos hablas en tu libro La risa os hará libres Dani, ha sido un placer, muchísimas gracias Nada, muchas muchísimas gracias, gracias ti, Bruno y, y seguid el programa que, que la historia también nos va a hacer libres me parece a mí ojalá sea así cultura. un fuerte abrazo Dani un abrazo a los dos hasta luego la rosa de los vientos en Onda Vamos a hablar ahora de uno de sus episodios que jamás deberían haber ocurrido, uno de los más tristes y oscuros de la historia. Más de 6 millones de personas murieron en los campos de concentración nazis, gran parte de ellos son judíos, pero a la vez que esta barbaridad ocurría, el espíritu de solidaridad en algunos seres humanos surgió y muchos de ellos eran españoles. suficiente, tenemos que a todos los que podamos. ¡Todos los que tengan familia española suban al camión, por favor! ¡Suban al camión! ¡Españoles, se que tú Cada vez se conocen más casos, gracias a las investigaciones, por ejemplo, de Matilde Morcillo, que es profesora de historia contemporánea de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es una de las personas que está contribuyendo, han pasado 70 años, pero se siguen conociendo datos. Están contribuyendo a que conozcamos esa parte de la historia. Matilde, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Por su posición y la posición de España en aquel conflicto, sí que hubo muchos eh, diplomáticos, especialmente diplomáticos y personas eh, también de, de a pie, que ayudaron mucho a los eh, judíos y a los sefardíes, en este caso, a que se libraran de una muerte segura. Sí, sí, es cierto. En, en muchísimas ocasiones los diplomáticos, desoyendo las... La, vamos, los dictámenes de, del gobierno de Franco eh, tomaron iniciativa propia y gracias a eso pues al final consiguieron salvarse miles de judíos porque si hubiera sido por el gobierno español eh, su, su idea era de que se retrasara se retrasara incluso en muchas ocasiones los diplomáticos decían que estaban desesperados los sefardíes acudían al consulado para que los repatriaran y el ministro de Exteriores en aquella época que era Francisco Jordana, les decía, tú dile a los judíos que estamos haciendo todo lo necesario para sacarlos. Pero en realidad no lo estaban haciendo, porque lo que querían era retrasar, retrasar. O sea que fue gracias a estos diplomáticos por lo que los judíos salvaron sus vidas, miles de ellos. De lo contrario, hubieran perecido todos. Hay muchos documentos sobre este asunto en los archivos oficiales, ¿eh? tú has buceado en ellos. porque hemos tardado tanto tiempo en empezar a conocer la existencia? Porque hay muchos en ¿eh? Slinder, Oscar Slinder es el más conocido de ellos, pero realmente hubo muchas personas que salvaron a todos los judíos que pudieron, evidentemente la mayor parte fallecieron, pero posiblemente se salvó al mundo judío y su futuro gracias a personas como las que tú has conocido, como la vida de las personas que tú has investigado. Sí, yo llevo como 25 años trabajando de la documentación que he encontrado en el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Porque yo en principio me doctoré con el tema de relaciones diplomáticas entre España y Grecia. Y ahí encontré pues un, un foco de donde había muchísimos judíos, que era la ciudad de Salónica, que estuvo, que pertenecía en principio al Imperio Otomano y luego pasó a Grecia. Y todos los judíos, había pues eh, unos 90.000 judíos eh, que pasan a ser de, de Grecia. Y esto es el tema que yo he trabajado porque estos judíos luego son los que van a ser deportados. Que cuando comienza la, la Segunda Guerra Mundial quedaban unos 50.000. Bueno, pues 48.000 fueron deportados a Auschwitz y todos murieron. Solamente en el caso de Grecia se salvarían los que tenían la nacionalidad española, o sea, los sefardíes. Y como el caso de Grecia, también investigado pues en París, en Hungría, en Rumanía, en, to en Bulgaria, todos los países ocupados por los alemanes. Una de las personas, uno de los diplomáticos sobre los que tú más datos y más documentos has recogido es Santiago Romero Madrigales. ¿Quién era este personaje? Sebastián. Mi perdón, perdón, Radigales, con R. Radigales, Sancia. sí. Señor. Sí, Sebastián, de Romero Adigales. Sí, pues como he dicho anteriormente, como yo estudio las relaciones diplomáticas España-Grecia, eh, en el año 2007 fui a dar una conferencia allí al Instituto Cervantes de Atenas y el embajador de entonces, Juan Ramón Martínez Salazar, me dijo, ya que estoy aquí, en la embajada dice yo, me gustaría que hicieras una investigación sobre este cónsul. Dice que estuvo aquí y que salvó a los judíos españoles porque nadie se ha preocupado de él y yo creo que merece la pena de, de que aflore todo lo que hizo. Eh, esa fue la, la oferta. A mí me encantó porque eh, llevo trabajando sobre ese tema muchos años y estuve como dos años sacando documentación tanto en la Embajada de España en Atenas como ya he dicho en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid. Y el resultado de esta documentación, vi una conferencia que fueron diplomáticos, los cónsules y se quedaron asombrados de ver la cantidad de documentos. Porque eh, entonces me, me propusieron, bueno, ¿y por qué no se hace una publicación que se sepa todo esto? Y ese fue el resultado, se publicó en el 2008, fue presentado a las comunidades judías de Atenas y Salónica, luego en Madrid, y quedaron asombrados, porque ahí se veía, se refleja en esa documentación eh, todo lo que tuvo que sufrir esas esos judíos, lo que tuvieron que sufrir, eh, hasta ser repatriados a España. Y este cónsul hizo lo lo vamos lo que le correspondía como diplomático, pero también obró a espaldas de, del gobierno español, porque es más... Eh, eh alquilaba casas alquilaba casas para esconder a los judíos que eso no sabían que estaban en esas casas como también lo haría luego otro diplomático que después hablaré de él, en, en Hungría, pues lo vimos luego también este diplomático se casó con una griega y esta mujer griega pues también escondían en las casas a judíos todo, todo lo que pudieron sí, porque además por ese retraso que tú comentabas antes Matilde, sí. muchos de los judíos llegó un momento que los llevaron a un campo de concentración y los tuvieron sí. que rescatar de allí Claro, es cierto porque este, este cónsul, Romés Radicales, llegó a Atenas eh, en abril del cuarenta y tres y entonces lo, el primer encargo que le hacen es la repatriación porque, claro, eh, los alemanes ocuparon Grecia en el cuarenta y uno y Salónica quedó bajo mano de, bajo poder de los, de los alemanes, mientras que Atenas quedó bajo poder de los italianos, y los judíos que vivían en Atenas no sufrieron vamos las persecuciones que los de Salónica. Entonces, la, las autoridades alemanes le proponen a Franco, dadas las relaciones de amistad que había entre ellos, que los judíos de nacionalidad española se salvaban, que, pero los tenía que sacar, había que repatriarlos. Y esto estamos hablando de, de abril, y de plazo, hasta el 15 de junio para que los repatrien. Franco no le interesaba sacar a los judíos porque no quería, porque tenía miedo que llegaran a España, tenía miedo que se desestabilizara la situación y empieza a dar largas. Alemania le dice que le da de plazo hasta el 30 de junio. Se cumple el plazo y los judíos han sido repatriados. Entonces le dicen que tienen que salir, que van a ser deportados. Y por la negligencia de Franco o el retraso, fueron conducidos a un campo de concentración, a Bergen-Belsen, que está en Alemania, y ahí estuvieron seis meses que podían haber salido directamente y llegar a España, pero fue por la, por la culpa del gobierno español, que no quería que llegaran. La suerte es que estos judíos sefardíes fueron alojados en campos para neutrales y digo suerte porque estos no les obligaban a los trabajos forzados, sino todo lo contrario, su función era la de la limpieza, limpiar los barracones, comer, pues la, lavar la ropa... Por lo menos ellos venían contentos porque hice una entrevista al final de, de la guerra, bueno, a una a la secretaria de este cónsul y dice que muchos judíos que vinieron a dar las gracias. Y lo curioso que dice que venían más gordos de lo que se fueron. Ajá, sí. Esto, claro, es muy chocante porque si sí hemos visto documentales en todas partes, ¿no?, y cómo estaban los judíos porque no les daban de comer, o sea, a pan y agua. Y entonces sí, por, por culpa del gobierno se retrasaron y fueron conducidos, como digo, a un campo de concentración. Seis meses estuvieron allí. Sí. Pero en este caso como en los otros eh, supongo que tuvo mucho que ver el hecho de que existiera una tradición y eso que fueron también eh, perseguidos y expulsados de nuestro país pero ha habido también sí. una gran tradición de judíos españoles y ese pozo que ha quedado en eh, la cultura española supongo que ha tenido sí. mucho que ver en el hecho de la aparición antes mencionabas Ángel San de Brice, y otros españoles que ayudaron mucho en aquella época a los sí. judíos que estaban siendo perseguidos. Sí, porque siempre los judíos, bueno, como todo conocido, fueron expulsados en 1492, y esta gente mmm, se repartieron por toda Europa, pero donde el mayor número fue al Imperio Otomano, lo que hoy es Turquía. Y entonces España nunca supo de esta gente, hasta que a principios del siglo XX un senador español se casa, se va a viaje de novios por el Imperio Otomano, y estando en Salónica, que era del Imperio Otomano, encuentra unos niños pequeños hablando en español, pero castellano antiguo. Y entonces le llama la atención y dice, ¿cómo estos niños aquí en el Imperio Otomano hablan español? Se acerca a ellos y dice que dice, nosotros somos descendientes de los judíos que expulsaron en 1492. Lo que pasa que ellos no habían evolucionado su lengua. Esa, habían aprendido el turco, francés, eh, griego, pero el castellano era el de, de la lengua de Cervantes. Y así es como se produce el reencuentro de España con los suezardíes. Y, y a partir de ese momento, como digo también, es cuando empiezan las reivindicaciones a España de estos judíos, que claro que ellos siguen apegados a, a España que porque conservan su lengua, conservan sus costumbres, sus tradiciones, y ellos se consideraban españoles siempre. Y por eso, en novecientos 1924, el general Primo de Rivera les concede un plazo hasta el treinta para que adquirieran la nacionalidad española todos los efardíes descendientes de los expulsados podían acogerse a este decreto pero qué pasa pues que se cogieron muy pocos porque entonces pues ellos estaban muy acomodados controlaban todo el comercio del Mediterráneo y decían para qué vamos a ir a España pues lo veían muy lejano y se acogieron muy pocos pero y ese luego se arrepintieron porque ese decreto fue el que los salvó lo que pasa que en estos países ocupados muchos diplomáticos como por ejemplo Sandrí este eh, lo que hace claro que le va a dar pasaportes a otros que no se habían acogido al decreto uh -huh. porque este hombre salvó a casi 4.500 y les decía, aprenderos dos palabras en español, con que dijeran buenos días y gracias, les daba el visado eran eran judíos húngaros pero les daban el visado, salvó a muchísima gente, a más de cu casi 4.000 les dio cartas de protección los salvó de las marchas de la muerte pero luego resulta que en diciembre de 1944 cuando los rusos van a entrar en En Budapest, el gobierno español le dice que salga. ¿Por qué? Pues porque España es enemiga de Rusia, naturalmente, y tenía por su vida. Un día lo conoceremos eh, todo. Y conocemos toda esta información y todos estos datos eh, gracias a trabajos eh, como el tuyo. Matilde Morcillo, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de Castilla-La Mancha. Un fuerte abrazo, ha sido un placer. Venga, un muchísimas abrazo. gracias por llamarme. ¿eh? Encantada. adiós Adiós. adiós. Mai Carriza nos cuenta ahora mismo las noticias de las 2 de la madrugada en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. del programa. Os vamos a hablar de extraños fenómenos en bases militares. Tanto Manuel Carreal como Lorenzo Fernández han seguido varios casos y nos van a contar en qué consistieron y qué pasó un auténtico misterio en las crónicas. Las crónicas del misterio. También estaremos con Fernando Rueda dentro de unos instantes. Esas alianzas secretas del poder los buenos con los malos y los malos con los buenos. Siempre frente a los de abajo nos va a contar Fernando Rueda Maitre, reservada 2.0 algunos de esos acuerdos aparentemente imposibles pero antes os damos nuevas pistas para averiguar quiénes son los personajes ocultos de esta madrugada y además de darles nuevas pistas, yo lo que quiero es agradecer a todos los oyentes que nos escuchan noche tras noche y sobre todo a los que llevan año tras año siguiendo fieles ahí con nosotros así que un beso y un abrazo para todos vosotros que sabemos que sois unos fenómenos y aunque algunos hayan decidido bueno, como ha hecho buen tiempo durante este otoño algún sábado que otro han salido y nos han escuchado mucho por podcast el EGM, el Estudio General de Medios este año ha sido maravilloso para los adormientos, pero en este último trimestre bueno, pues como como ha hecho buen tiempo una collejita nos ha dado habéis, habéis eh, <risa> decidido escucharos por podcast, que cuando os llamen llegáis, que, os que nos escucháis en directo, que el que os escucha no se va a enterar Bueno, pero que estamos encantados ¿eh? Tanto si hacéis en podcast como en directo Y si cuando os llaman decís que no os escucháis Pues muchísimo mejor Eso por un lado Y luego por otro comentaros también Y dar las gracias a los compañeros de Mundos Utiles Que van a celebrar el martes que viene El 9 de diciembre Un especial, un homenaje a Juan Antonio Cebrián, Que sabéis que es el creador El que puso en inicio este programa La Rosa de los Vientos Por el que seguimos nosotros aquí ...arduamente y con toda la pasión... ...y que nos mantengamos mucho tiempo... ...y lo que queremos es eso... ...que en esos mundos sutiles ...pues vamos a estar unos cuantos... ...entre ellos estará también Fernando Rueda... ...estará Lorenzo, estará Jesús Callejo... ...y estará José Manuel Escribano... ...y yo también estaré por allí... ...así que si nos vemos, pues genial... ...es en la Universidad Complutense... ...y a través de las redes sociales y Twitter... ...pues veis ahí más información... ...y ahora sí, vamos ya con las pistas... ...hay que decir... ...que como hemos comentado... ...que son dos británicos que uno eh, iba, iba para matemático y el otro para actor. Bueno, pues el actor terminó trabajando en cine y encarna uno de los personajes más carismáticos del séptimo arte que, además, suele ligar mucho. Y el sabio, que iba para matemático, aunque luego no, se preocupa por descifrar los enigmas del universo. Y esta semana está feliz como una lombriz, porque qué?, Porque estrena algo muy importante para él Esencial para su vida ¿Qué tienen en común estos dos personajes? ¿Y cómo se llaman? Pues ya sabéis Pero primero, esta pista sonora well, it, time, En rosa.vientos.es Y con almohadilla rosa-vientos Decirnos quiénes son ellos La rosa de los vientos en Onda cero Materia Reservada 2.0 Security Me snapping my bones and my skin, doors and kicking. Fernando Rueda, muy buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches again. Con quien has pastado? Ay, pillin, pillin. Ay, madre. Ay, madre uno mira la actualidad y se encuentra determinadas cosas por ejemplo que el mapa político está convulso hay nuevas opciones hay mucha gente ha apostado por ellos y se habla de un pacto entre los dos grandes partidos fíjate durante 30 años enfrentados y ahora se ponen quizá de acuerdo en el futuro ya se han puesto de acuerdo en la unión europea los eh, dos grandes eh, bloques el, eh, por un lado el socialdemócrata y por el otro lado la derecha para apoyar al presidente del Parlamento Europeo a Eric Juncker que es eh, tremenda las cosas que hizo cuando era presidente de Luxemburgo ellos Alguna, son ricos eh, gracias a nosotros se por espionaje, pero bueno ya sí, lo nada, bueno, lo recordaremos ya hay que hablar de Erick Juncker eh <risa> jolines este pero se sabe sabe defenderse bien porque la verdad eh... es que Ha a alguna vez, pero echarlo, echarlo, no, no lo echa nunca. Debe no, saber mucho de, de, de otros todo, claro. Bueno, estos pactos, los pactos entre los poderosos que aparentemente son enemigos, siempre han existido. Es decir, cuando se ve eh, que el contrario, o que alguien que no estaba dentro del sistema, está contra ellos, bueno, pues se ponen de acuerdo. No sé si contra todos o contra el nuevo y eso ha ocurrido La siempre, historia está llena de, de casos en los cuales eh, personas que parecen absolutamente antagónicas y que además lo son, no que lo parecen, que realmente es que son antagónicas. Es decir, que más son más antagónicos gente? los otros que vienen, seguramente. No, o o, o, o, o que, riesgo. No, y yo creo que a veces lo que pasa es que hay alianzas de mutuos intereses. Ay, ay. Y entonces eh, cuando tú eh, tienes unos intereses en general económicos, en general políticos, muchas veces te la refanfinfla el que el que durante tantos años te odias, durante tantos años, para poder cumplir tus Eso objetivos. Eso se llama a mi enemigo. Eso es. Tanto eh, amistades peligrosas, enemigos íntimos, hay sí, muchas sí. formas de denominarlos, pero en realidad eh, parece que el, el sistema te hace estar con uno o estar con otro. Pero no puedes estar contra los dos. Entonces cuando... ...aparece algo que está contra los dos... ...los otros dos si sí se ponen de acuerdo... ...aquí ya se ponen serios... ...y son capaces de entrar en contacto... ...y llevar a un mismo fin... ...por ejemplo... ...los grandes millonarios de Wall Street que fueron los que financiaron la Revolución Rusa, aunque se desconozca mucho. sí, sí, sí. Aquello fue eh, hay, hay muchas cosas que son conspiranoicas, ¿vale? y que tienes la sospecha pero no tienes las pruebas. Sin embargo, el, el hecho de que fueron mm, eh, banqueros, financieros americanos e ingleses los que pusieron el dinero para financiar la revolución rusa eso vamos a dar a, a, rápidamente algunas pruebas pero está absolutamente eh, probado, hay una explicación ahí ¿no? básicamente y es que el zar era alguien con el que eh, al que no podían manipular los banqueros de, eh, americanos y que eh, les puso montones de cotos para que no pudieran eh, dominar de, de alguna forma el mercado ruso. Por lo tanto, lo que hicieron fue, para eh, quitárselo del medio, para poder a, abrir sus negocios, apoyar a la alternativa. ¿Y la alternativa? pues ¿Quiénes eran? Pues eran Lenin, era Trotsky y eran todos ellos. Algunos datos claros. Por ejemplo, un, uno de los generales rusos, que llevó a cabo la revolución eh, Gulevich eh, declaró ya años después que eh, habían llegado a la revolución 21 millones de rublos que entregó Lord Meilner que era un hombre cercano al que llevaba digamos los asuntos de la familia Rothschild que estaban además vinculados a eh, a una sociedad secreta llamada la mesa de Rode en Gran Bretaña y al consejo de relaciones exteriores que era un órgano ...de lo que podemos llamar de influencias, ¿no? Ambos controlados por las fundaciones Ford y Rockefeller. Esto lo dice uno de los generales que eh, venció en la revolución... ...pero también lo dice el Washington Post, que años después reconoció... ...que los financieros Morgan y Rockefeller eh, fueron los que pusieron el dinero... ...para llevar a cabo una revolución que, bueno, que fue y durante decenios de años lo más odiado por los americanos, lo más odiado por los demócratas, lo más odiado por por todo, incluso el Washington Post mmm, señalaba la curiosidad de que eh, David Rockefeller eh, fuera a veranear eh, en los años eh, varios años eh, 60, fuera a veranear a Rusia invitado por las autoridades. Uh -huh. ...autoridades eh, del gobierno de la URSS, ¿no? Y, y luego, cuando hablamos de poderosos... ...por cierto, con ruso Rosa Vientos... ...un eh, mensaje de José Manuel Lechuga... ...diciendo que... ...recordar que el PSOE no votó a favor de Juncker... ...tampoco votó en contra... ...pero su grupo, el Grupo Socialista... ...en el Parlamento Europeo, sí votó sí, sí, sí, a sí, favor sí. de Juncker... PSOE... ...ya no hacía falta eh el, el voto del PSOE y existía ese, ese acuerdo pero bueno, siempre ha votado y después cuando se eligieron a los eh, diferentes miembros del gobierno pues sí, del gobierno europeo pues sí que cambió existen ese tipo de pactos pero los eh, de arriba pactaron, ejemplo, se se han, han, han enfrentado eso. siempre claro, claro que que a veces se, se pasa que como son tantos, pues bueno a veces por las políticas nacionales claro. eh, unos deciden abstenerse eh, pero el grupo, lo que es el grupo sí, sí votó a favor Antes, eh, cuando comentabas eh, de Wall Street, Wall Street y de los ricos y de los poderosos, y decimos Wall Street pues de una forma un tanto genérica, encontramos muchos casos y muchos ejemplos a lo largo de la historia, ¿apoyaron la revolución rusa? Fíjate que aparentemente contrarios eh, son los ideales de unos y los ideales de otros, pero es que Wall Street a lo largo del tiempo ha apoyado desde el tráfico de diamantes hasta las FARC que incluso llegó a pactar en un momento determinado, llegaron a visitarlos pues para que, pedirles que, que dieran dinero. Y apoyaron en el pasado, por ejemplo, situaciones muy complicadas y muy complejas, como era la del mundo de los diamantes. Sí. De... Ahí... y a lo, los nazis lo, lo, también ahí demuestra de alguna forma de que los intereses económicos están por encima de de, de todos y en la guerra es cuando se, cuando los ricos se hacen más ricos y los pobres se, se des, quedan destrozados eh, hay, hay algunos datos eh, sobre el, lo que ocurrió en Alemania cuando eh, acabó eh, la primera guerra mundial. ¿no? Los, mmm, los vencedores exigieron a los perdedores una restitución de, de los daños causados, que, eh, y bueno, que fueron eh, más de 100.000 millones de, de marcos, y de alguna forma eh, ahogaron al país, como se hacen los vencedores, los ahogaron, y a partir de ahí... ...vinieron las concesiones de, de préstamos... ...para poder sobrevivir... ...esos eh, préstamos procedieron de bancos americanos... ...como JP Morgan... ...que les concedieron un montón de, de dinero... ...y básicamente para eh, empezar a fundar... ...algunas de esas firmas industriales... ...que pudieran sacar a Alemania de, de la crisis... ...bueno, esas firmas... Eh, que, ...que fabricaban acero... ...que fabricaban materiales de guerra fueron las que ayudaron a salir a Alemania de la crisis... y además fueron las que eh, generaron esa industria bélica que tan fabulosa... que permitió a Hitler eh, emprender la Segunda Guerra Mundial... amparándose precisamente en esa pobreza eh, que, y en lo, los parados que había generado la a, anterior guerra. Curiosamente... Quien se benefició de esto, quien controlaba todas estas cosas, eran nuevamente los bancos y los financieros eh, eh, a, americanos. Y, y de ahí que se dijera, de ahí que se interpretara a, a este hecho como que eh, de alguna forma favorecieron la, la, el despegue de, de Hitler, ¿no? igual que pasó con los diamantes los diamantes es una historia que en, en la compañía sudafricana de Beres, eh, que tenía sus relaciones con Gran Bretaña y tal, bueno pues fabricaban eh, eran los grandes productores de, de diamante y había un diamante negro de baja calidad que era muy necesario para, para las armas ¿no? bueno, tuvieron todo el que quisieron porque si había intereses eh, aliados en Sudáfrica se permitió que llegaran todas esas esas esos diamantes a, a, ahí, ¿no? Bueno, pues porque había intereses eh, financieros, ¿no? Pero ahí final... no, no está tan claro, tan probado, digamos, como lo que hemos contado de la financiación de la revolución rusa, pero pero ahí toda apunta a que, a que se forraron, y que curiosamente los que se forraron fueron nuevamente los ranqueros americanos y ingleses. Y lo grave del caso es que mucha de la tecnología que lo consiguieron los alemanes, los nazis, pues servía, aunque estaba financiada por americanos, ...para luego matar a otros americanos. Sí, sí, claro. Por eso so estamos hablando de las salida claro. de, de Jorobate y que si me que lo curas 20 crudo. veces que decía yo al principio no me lo creo. Había entonces una alianza que podemos considerar pronatura, eh, por desgracia, como era la de Franco con Hitler en esa misma época. Mm, existían mm. diferencias eh, sobre lo que tenía que hacer un país y otro, pero en realidad... Se... No solamente, bueno, sí, se vieron en, el, la, en la estación, en Canfranc, pero existía ese, ese acuerdo, ¿no?, entre uno y otro, en el uh Haya, -huh. perdón. Sin embargo, lo que con el tiempo se ha sabido es que mientras Franco pactaba con Hitler determinadas cosas, Franco estaba llevando a cabo una alianza más antinatura con Churchill, que estaba pagando muchas cosas en, en nuestro país. Esto es lo que hace eh, la ventaja de desclasificar los documentos. Y que en Inglaterra se desclasifican a los cincuenta años y aquí como no tenemos una ley... ...que los desclasifique no nos enteramos... ...pero por suerte de cosas... La, ...que salgamos claro, a la calle a pedir ya la ley... Oh, ...por eso he aprovechado para soldar... <risa> el, el, ...el pequeño re reivindicación... ...pero es verdad que nos hemos entrado por documentos... ...de algo que había una sospecha... ...y era de por qué Franco... ...no se terminó entrando en la guerra del... ...del bando lógico y natural... ...que era del bando de... ...de Hitler y de... ...y de Mussolini... antes hemos estado hablando que... ...muchos de los judíos de origen sefardí se salvaron... Porque se supone que, claro, que Franco tenía mucha amistad con los alemanes y le daban esa prioridad. Claro. no, pero ahí hay una cosa y es que se dijo en su momento que es que España eh, Franco decía, España está muy pobre no, no podemos soportar otra guerra eso era, digamos, la, la, la versión más eh, bonachona de, del caso, pero gracias a esa desclasificación de los papeles en los cuales aparecen todos los datos nos hemos enterado de que la historia es eh, muy simple ¿no? y es que eh, Churchill mandó a un embajador inglés un antiguo espía, llamado Samuel Hoer, que, bueno, pues, que se dedicó a, a contactar primero con Juan Marx el empresario, que eh, tenía unos intereses en, en que no entrábamos en la guerra porque tenía sus propios negocios y que cobró una cantidad a este embajador por eh, hacerle la siguiente gestión, que es ponerse en contacto con los más importantes eh, generales del ejército de Franco... para ofrecerles dinero a cambio de que no apoyaran la intervención militar... y de que si se producía, si se producía esa intervención... ellos de alguna forma sublevaran a las tropas en contra de Franco. Y ahí nos encontramos eh, con el nombre de 30 generales... que fueron comprados para, eh, eh, curiosamente, generales nazis, eh, eh, perdón, eh, franquistas en España, por lo tanto hermanos de los nazis, que eh, apoyaron no eh, eh, combatir con Hitler. Se deja mantener, 30. vamos. Y dejarme que os diga algunos, porque yo leyendo lo, los, los datos que, que me ha mandado Bruno, me queda alucinado. Antonio Aranda, capitán general de Valencia, Nicolás Franco, hermano del dictador embajador en Portugal, el coronel Valentín Galarza, jefe de la milicia de Falange, el general Alfredo Kindelan, capitán general de Cataluña, y también recibieron fondo Keipo de Llano y hasta Muñoz Grandes. Según los papeles, ingleses no. alucina, que yo he de verdad que es que es una mano adelante y una mano detrás ¿no? sí, sí, en sí, cierto sí. Modo. Sí. además lo recibieron en un banco suizo en Nueva York para que los bancos suizos ya estaban ya estaban los ¿eh? funcionando, ya estaban ya estaban funcionando ¿no? y ha habido pactos es un tema delicado pero es un tema que se puede tratar ¿no? y con el tiempo que pasa lo podemos ver de otra forma pero ha habido pactos con determinadas organizaciones terroristas por parte de los estados o acuerdos o eh, favores eh, que se han hecho unos a otros eh, a mí me gustaría leerte cinco líneas que es el eh, palabras textuales escritas por Miquel Jarza en el epílogo de mi novela del regreso del lobo en el que dice él experto conocedor del tema de ETA obviamente yo pienso que ETA solo ha sido un monstruo creado por unos políticos que primero desde la sombra y después desde el poder manejaban e impulsaban a ciertos muchachos. Estos eran una manada de borregos que no sabían ni en qué dirección tenían que continuar. Perdón, señorías, dice él, pero esto está con constatado. Hubo jefes de ETA impulsados a la dirección por intereses y traiciones entre los propios miembros de la banda para saltar a esos eh, puestos. Y esto, dice, ha sido una tónica continuada a lo largo de la historia de ETA. Yo creo que nos tenemos que quedar con esas palabras. Por favor, repítela, Fernando, porque lo escribe y te lo ha dicho el personaje, el espía del CNI, que más ha hecho por la lucha, en nombre de, de España, en nombre del país, más ha hecho en la lucha contra ETA, porque se infiltró en la cúpula y accedió a lo que ningún mortal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 hubo jefes de ETA impulsados a la dirección por intereses y traiciones entre los propios miembros de la banda para saltar a esos puestos. La verdad es que esto nos deja sin palabras. Incluso hasta podríamos llegar a pensar que sería cierto eso que dice, ¿no? La existencia de pactos entre el PNU y determinadas fuerzas del País Vasco con la CIA mismo, ¿no?, cuando teóricamente sí, sí. era todo lo contrario. Eso es, se sabe, está ah, eso también demostrado, ha que la CIA... E incluso estamos hablando del final del franquismo o antes, mantenía unas perfectas relaciones con Franco y con su servicio secreto, y controlaba España, por supuesto, y además mantenían unas estupendas relaciones con el servicio secreto del, del PNV, que era muy operativo y controlaba toda la información del que se producía en el País Vasco hasta tal extremo, que cuando se produce lo de Carrero, el asesinato de Carrero Blanco y detienen a los Etarras, se habla de un señor que con gabardina que le da las instrucciones y las pistas. Y todo se apunta a que ese señor de la gabardina era un miembro del servicio secreto del PNV que estaba en relación con la CIA. Por lo tanto, habría sido la CIA, según esta teoría, quien habría facilitado las pistas ...para acabar con Carrero Blanco. Por lo tanto, Fernando, y concluyendo... ...no hay que estar a favor de nadie... ...porque siempre va a estar en contra de nuestra... ...porque siempre hay, a, hay acuerdos... Y, y, ...y cuando no estás en... Eh, y, ...y eres un solo peón... ...al final te comen. ¿Y que esto te acuerdas al O sea, te enteras al cabo de los años... ...y ahora mismo estarán haciendo pactos... ...y dentro de muchos años será cuando... Claro. ...pues si te parece, Fernando... ...Fernando, vamos a poner un poquito de luz... ...a todo esto, porque esa luz comparado con eso que estamos contando lo que nos eh, narras todos los días al final de material reservado 2.0 es la vida de un agente oscuro pero es que más oscuro que lo que estamos contando y poco. Se llamaba sí. Robert los agentes oscuros no tienen por qué ser personas de acción tipo James Bond en muchas ocasiones son hombres y mujeres grises cuya principal cualidad es que nadie pensaría por su aspecto que trabajan para un servicio secreto. Este es el caso de Eric Arthur Roberts, un vulgar empleado de una sucursal de Westminster Bank instalada en Surrey, al sur de Londres. Un día, al principio de la Segunda Guerra Mundial, varios agentes acudieron a hablar con él para convertirle en agente oscuro, al mismo tiempo que sus jefes en el banco recibían la comunicación del MI5 para que supieran que Roberts... ...había empezado a trabajar para el Estado... ...y se le debía dispensar... ...un tratamiento especial... ...los directivos del banco... ...se quedaron alucinados... ...ante la contratación de aquel burócrata... ...sin atributos relevantes... ...por lo cual... ...enviaron una carta al coronel captador... ...preguntándole... ...cuál era la particularidad... ...que habían visto en el señor Robert... ...que ellos habían sido incapaces de percibir... ...durante tantos años... ...para que fuera llamado a un trabajo de importancia... ...nacional... Robert era la antítesis de la imagen... ...cinematográfica de un espía... ...casado, con dos hijos... ...calvo, nada agraciado... ...se había pasado los últimos 15 años de su vida... ...haciendo trabajo burocrático en el banco... ...y sólo llamaba la atención... ...por sus dotes para las artes marciales... ...pero eso no precisamente... ...fue lo que despertó el interés del servicio secreto inglés... Robert hablaba español, portugués, francés... ...y había pasado dos veranos en Alemania... ...curiosamente... No sabía una palabra de alemán. Sin embargo, era capaz de seducir a cualquier persona para que se creyera las historias que le contaba. Así que el servicio secreto le encargó una tarea de lo más curiosa. Montar una red de espías alemanes en Inglaterra, dispuestos a enviar a Hitler toda la información que pasara por sus manos y que fuera útil a los alemanes para ganar la guerra. Como tapadera... Robert se convirtió en un alto jefe de la Gestapo, que trabajaba allí, en, en Inglaterra. Una tapadera que le sirvió para acercarse a más de 100 simpatizantes ingleses del régimen nazi, para que le facilitaran toda la información que pudieran sobre el poder militar y económico de Inglaterra. Si se sentían útiles en esa red, no buscarían otras donde sus filtraciones llegaran hasta el auténtico espionaje alemán. Su misión fue un éxito. Durante años se supo que un inglés al que llamaban Jack King, el rey, había engañado a los ingleses pronazis. Se sabía que era más parecido al smiley de John Le Carré que al James Bond de Jan Fleming, pero poco más. Hace unos meses se descubrió la identidad de Roberts y también que nunca fue condecorado por su trabajo y que murió en 1972 en el anonimato. A otros Bruno, como el español Garbo, sí le reconocieron su trabajo. ¿Cuántos agentes oscuros hay ¿verdad? detrás de historias como la que nos has contado las que nos has narrado esta noche en material 2.0 ¿Cuántos agentes oscuros tras estos acuerdos? porque la labor del espionaje es fundamental en esto tiene que haber siempre un enlace y un contacto y muchas veces son personajes así ¿no? y al final lo que resuelven los problemas son los agentes eh, oscuros los agentes que están que no llevan la, la chapa de, de espías ¿no? un par de apuntillos eh, Fernando el CNI el Centro Nacional de Inteligencia se ha querellado contra Nicolás lo anunciabas tú ¿eh? que era sí, sí, evidente sí. porque han dicho que no contra Charlie uh -huh. y que le van a condenar y que eh, él simplemente eh, dice verdades eh, sobre mm, políticos sobre empresarios y eso esa información que él tiene la tiene contrastada y a partir de ahí cuando ya sube y habla del CNI o habla de la vicepresidenta del gobierno, eh, dentro de esta amalgama de verdades y mentiras, pues ahí están las mentiras. Y si el CENI se ha creyado por primera vez contra un supuesto colaborador... Que no que es. es que es por algo. Por cierto, otra cuestión, otra noticia de actualidad. Parece que Corea del Norte, el gobierno, el país, estaba detrás de algunos sabotajes que ha habido algunas grandes empresas norteamericanas dedicadas al mundo de la informática, al mundo de la tecnología, como Sony. Sí, eh, Sony ha recibido un ataque y no, ya hemos tenido aquí especialistas que nos lo han dicho. Nunca se sabe o casi nunca se llega a saber quién ha lanzado ese ataque. Es verdad que el sospechoso es Corea del Norte porque Sony está eh, promocionando una película en la cual supuestamente matan a The Kim, Kim Jong-un. Esto me hace recordar algo importante en estos casos, que ahora ya hay un mercado de mafias a los cuales tú les puedes comprar un ataque. Y esto es muy importante porque eh, el ataque de Sony es un ataque muy importante, el que han recibido, que puede proceder de los medios tecnológicos que tiene Corea que son muy potentes es decir es un país que pasa hambre que no tienen luz pero que tienen eh, armas nu nu nucleares y que tiene eh, medios tecnológicos potentes y que eh, pero pueden habérselo encargado a alguna mafia para lanzar el ataque por lo tanto eh, puede haber sido ellos o puede haber sido cualquier otro fernando rueda nos escuchamos y nos vamos el próximo fin de semana muchas gracias bueno, un bueno. Fuerte. la rosa de los vientos onda 0 people are strangers when you're a stranger faces look ugly when you're alone crónicas del misterio when you're alone streets are all home when you're down when you're a Las crónicas del misterio se desplazan hoy a la base aérea de turno, a la que surja, porque en prácticamente todas bases aéreas e instalaciones militares se han producido hechos extraños relacionados con el fenómeno de los no identificados, con el fenómeno OVNI. Os vamos a contar algunos casos además que conocen inmediatamente. Lorenzo Fernández y Manuel Caroyal, muy buenas a los dos. La, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches Ya habéis sobrevivido y todo, fíjate Sí, sí Y en donde habéis hecho alguna que otra cosa que no se puede confesar Pero sí se pueden enseñar los documentos que se encontraban dentro de esos cuarteles militares Vamos a hablar sobre algunos de esos casos Pero lo principal y lo importante ¿Por qué les damos una categoría especial a esos eh, sucesos? Nos la damos nosotros Será el ejército del aire quien es, es quien ha, se ha ocupado de centralizar la, la información ovnioficial, en, eh, al menos en España. Y, y, y tengo aquí un artículo publicado en la revista Año Cero hace ya unos cuantos años de un tal Bruno Cardeñosa, no sé si os sonará. No, a, mí bien, nada. a mí me gustaría que no me sonara, pero no me queda más remedio. <risa> donde se resaltaba... Ahora se dicen las iniciales, Manuel. Eso, <risa> donde se resaltaba, creo que era futbolista este. Bueno, es donde... por las iniciales BC también puede valer para, para sí, otro. Sí, también, de verdad. Uh -huh. <risa> pues este tipo resaltaba eh, con buen tino que en el año 92, cuando el, el Teniente Coronel Ángel Bastida compareció en aquel curso de verano que organizó la Universidad Complutense, nosotros estábamos allí, para presentar el archivo a un ejército del aire, pues él decía que se había dado mucho peso, que había un, un altísimo porcentaje de casos... Eh, ...de incidentes OVNI investigados por Ejército del Aire... ...que precisamente, casualmente... ...se habían dado en, en instalaciones militares... ...o en la cercanía de instalaciones militares... ...o por personal de instalaciones militares... ...esto no es una casualidad... ...cuando eh, el Ejército del Aire recibía... Un, ...un reporte, una denuncia OVNI... ...es lógico... ...que eh, se le diese un poco más de credibilidad... O, ...o llamase más la atención... ...que fuesen compañeros militares de, de este arma... ...los que estaban reportando la presencia de un tráfico no identificado... ¿no? ...porque evidentemente en el universo total de casos OVNI... En ...la inmensa mayoría de los incidentes OVNI... ...no están reportados por, por personal aeronáutico... Hay, ...hay todo tipo de personas... ...pero claro, este tipo de casos tiene un interés especial... ...pero luego hay otra, una segunda reflexión... ...en los años 50 y 60 cuando comienza este fenómeno... ...de los platillos volantes y de los OVNIs... Se, se hizo muy popular la teoría de que los, los OVNIs, ya identificados como extraterrestres, vigilaban las instalaciones militares porque había una gran cantidad de incidentes OVNI en torno a las, a las bases militares. Eh, pero claro, eso es un poco de adelantar que fue primero, la gallina o el huevo. ¿Realmente los OVNIs aparecían porque tenían un interés especial en las bases militares o es que en torno a las bases militares hay una actividad aeronáutica que algunos testigos podían confundir con OVNIs? Pero hay casos eh, tan extraños, eh, algunos relacionados ya no solo con el avistamiento de OVNIs sino con el avistamiento de sus, más que presuntos, pero aparentemente son tripulantes. Me estoy acordando de varios casos que ha habido en una de las bases aéreas españolas de uso conjunto hispano norteamericano, la base de Morón de la Frontera, en Sevilla, Lorenzo. Pues sí, la verdad es que es uno de esos... En este, este caso, concretamente, es de los últimos que se han conseguido rescatar, permanecía ahí sumido entre la bruma del olvido, y ha sido gracias a, a dos buenos compañeros, dos grandes reporteros, como son Miguel Pedrero y Fran Contreras, que hace apenas unos meses han conseguido localizar a los testigos de uno de los sucesos más sorprendentes, más extraños, vinculados, como no podía ser de otra forma, a estas bases militares. ocurrió en Morón de la Frontera, en la base aérea de Morón de la Frontera, en Sevilla, en la Nochebuena del año 1981. Y además... Ambos compañeros pudieron entrevistar a uno de los testigos principales del caso. Estamos hablando del teniente Felipe Carrasco. Bueno, pues el suceso dio comienzo cuando a eso de las 11 de la noche un soldado raso entra en el despacho de este teniente y según afirma el propio teniente Felipe Carrasco, este hombre iba absolutamente desencajado. No sabía en ese instante el teniente qué era lo que había ocurrido y que había provocado el pánico en este compañero suyo. Bueno, pues continúa Felipe Carrasco diciendo eh, este artículo se publicó hace apenas un par de meses en la revista Año Cero, lo publicaron Franco Contreras y... ...y Miguel Pedrero y decía Felipe Carrasco... Que ese soldado les pidió que salieran del edificio Para ver una cosa que estaba sobrevolando la pista Estoy citando textualmente el testimonio de esta persona Decía que sí lo hicimos Los siete, es decir, siete soldados Junto al soldado y otro de sus compañeros de vigilancia En total nueve personas al lado de la torre de control Observamos a nuestra derecha En cabecera de pista Es que atentos al dato ¿eh? En cabecera de pista una aeronave con forma de cepelín Sin duda la más extraña Y refleja Felipe Carrasco Y antiaerodinámica que haya visto en mi vida Era enorme, de unos 40 metros de longitud incluso de mayor tamaño que un Galaxia es decir, un avión militar de transporte que como bien sabéis son aviones de una envergadura bastante considerable bueno, pues según decía Felipe Carrasco continuaba en este testimonio diciendo que tenía unas luces en medio no demasiado brillantes más bien mortecinas sobrevolaba la pista a pocos metros de la misma muy despacio y lo más extraño reflejaba Carrasco que lo, era que lo hacía en completo silencio sin hacer ningún tipo de ruido bueno pues continuaba el testimonio el, el, el teniente Carrasco diciendo que bueno pues pidiendo un poco a los reporteros que se dieran cuenta de la situación que se está viviendo ¿no? casi una veintena de militares contemplando un objeto volador no identificado sobre la pista de la base aérea de Molón, de Morón decía incluso que era una auténtica locura continuaron observando el vuelo de aquello durante algunos minutos con cierto sentimiento refleja Felipe Carrasco de impotencia preguntándonos cómo de se había conseguido burlar todas absolutamente todas las medidas de, de seguridad. Bueno, pues hay que decir que pese a la calidad de los testimonios recabados tanto por Contreras como por el compañero Pedrero, hay voces críticas que gracias a la investigación de estos dos compañeros pues se permiten el lujo de determinar si el caso es bueno o no. Yo creo que esto también hay que advertirlo, ¿no? Porque partamos de la idea de que aquellos que trabajan en las instalaciones militares, especialmente cuando estamos hablando de una base aérea, entiendo que son los que más saben lo que sobrevuela los cielos y lo que está aterrizado en las pistas en las que ellos trabajan. Bueno, pues hay investigadores en Entre otros, por ejemplo, el investigador Manuel Borraz se ha caracterizado siempre por ser especialmente crítico. Con cualquier caso, viniera de donde viniese, por bueno que fuera... Crítico no significa fuese... racional, ¿eh? No, no, evidentemente. Aquí no hablamos de racionalidad, sino hablamos más bien ni siquiera de escepticismo. Estamos hablando de un negativismo que eh, entiendo que también en ocasiones hay que hablar de él. Porque eh, muchas veces cuando uno accede a esta inmensa cosa que es la red y ves casos como el que nos ofrecen Pedrero y Contreras, Y de repente tienen los qué decían que era una reentrada espacial Pues una Están diciendo sí, ¿no? que el ovni que sobrevoló la base de Morón y que puso en alerta a los profesionales que trabajaban en la misma en realidad se debió, decían ellos, decía Manuel Borraz en este caso, a la reentrada en la atmósfera de la tercera fase del cohete impulsor del satélite ruso Cosmos 749 que se produjo el 25 de diciembre del año 1981 hacia las 22 horas española el hecho de que haya un desfase de hora porque como habéis oído Felipe Carrasco aseguró que el soldado entra en su despacho pasadas las 11 de la noche pues el hecho de que eh, cuando se vio en el cielo español fueran las 10 y que este teniente dijera que entró a las 11 de la noche bueno pues que era un error de interpretación debido a que como habían pasado 31 años porque en 31 años cualquiera se puede olvidar de la hora ¿no? Uh -huh. bueno, pues, vale. pero lo cierto es que el caso está ahí el testimonio está ahí y la defensa del propio caso te la hace uno de los testigos que casualmente además trabajaba en la base de Morón de la Frontera en aquel año y se pudo ver también En, en otros sitios, lo detectaron hubo otros testimonios aparte de la base hubo muchos testimonios fuera de lo que de lo que fue la propia base, es decir, hubo más testigos de gente que vio esa especie de Zeppelin, la verdad es que yo remito a, a nuestros oyentes a ese artículo porque ahí están también reflejados los diferentes dibujos que hicieron los testigos y la verdad es que es algo pues pues como dicen los, los propios testigos no estamos hablando de algo absolutamente anti-aerodinámico, es como una especie de de, de, de ovoide, ¿no? pues un Zeppelin con sus ventanitas, la verdad es que la sensación que da es que en cualquier momento se va a asomar alguien ¿no? hubo muchos testigos de este suceso del avistamiento de ese extraño artefacto sobre la base aérea de Morón de la Frontera en este caso que nos vas a comentar Manuel hubo muchos testigos también pero sobre todo hubo uno que no es eh, de carne y hueso sino tecnológico que fueron las cámaras de una instalación militar en Asgándaras, en Lugo que lograron filmar y fotografiar un artefacto desconocido al comienzo de una de las oleadas más fascinantes que ha habido en nuestro país relacionadas con el fenómeno ovni y, y tanto, porque eh, esto es la noche del 26 al 27 de noviembre de 1995 si no recuerdo mal, en, en, el, polverín, en el polvorín del ejército de tierra en las gándaras, en las afueras de la ciudad de Lugo ahí la, las cámaras, el, el polvorín estaba muy cerca de un campo de fútbol Imagínate la, la inquietud que, que tuvo que generar en los militares que estaban de guardia esa noche, que el oficial al mando mandó salir, cuando eh, le avisan de, del sistema que monitoriza todo el perímetro del acuartelamiento, eh, el, el operador de cámara detecta un objeto aparentemente enorme de, de aspecto romboidal eh, que se está moviendo por el cielo, Imagínate la inquietud que, que les generó, que hizo salir a varios efectivos, a varios militares, que se acercaron incluso a uno de los campos de fútbol que en ese momento estaban entrenando a, um, el, un equipo de fútbol de allí, mandó a apagar los focos para ver si... Esto demuestra que por lo menos se generó bastante tensión, ¿no? Y, y este caso en concreto eh, marcó una oleada sin precedentes en la historia de la ufología, por lo menos en Galicia. A partir de ese día fueron, nosotros recogimos más de 200 casos en los meses siguientes, en finales del año 95, principios del 96, una, un, un torrente de incidentes por toda Galicia y parte de Asturias. Yo recogí casos hasta en, en Oviedo, en Gijón, en varios pueblos de... ...de Asturias, de avistamientos, aterrizajes, filmaciones, fotografías todo tipo de, de cosas que se generaron precisamente a raíz de este de este caso y que salvando las distancias nos recuerda otro caso histórico, el de la base de Bill Water, el día de Navidad de 1980 en Inglaterra, que también generó toda una serie de coletazos posteriores de casos en los días sucesivos y sobre los que también cayó un, un secretismo porque nunca se desclasificó ningún tipo de expediente. Se dijeron muchas cosas, de... el suceso original luego no es exactamente el mismo que después se, se comentó, pero lo que sí sabemos fehacientemente que ocurrió, después ha muchas informaciones al respecto y no sé si son buenas o son malas, pero originalmente fue un objeto como este como el de Asgándaras, en forma romboidal, puesto de forma vertical que prácticamente se había posado sobre uno de los terrenos adyacentes a las zonas más importantes de la base de Botas Lo bueno de Asgándaras es que ya no se trata solo del testimonio de, de los militares que te puedan contar más o menos lo que vieron es que allí se filmó Hubo una, varias horas de filmación en vídeo que nunca aparecieron pero un fotógrafo del de diario El Progreso tuvo la oportunidad de desplazarse, cuando se enteraron de que estaba pasando eso en, en, en el acuartelamiento, de desplazarse y tomar varias fotografías de la pantalla directamente, ¿no? Y esas fotografías, nosotros conseguimos los negativos incluso de esas fotografías, yo tuve la oportunidad de eh, entrar en el interior de, de, de la base de recorrer todo el acuartelamiento, de estar con los militares allí dentro... Y, y la verdad es que a mí es uno de los casos que, que me llama más la atención, sobre todo por porque fue eso, el pistoletazo de salida de una oleada que nunca habíamos vivido en el noroeste de España y que no hemos vuelto a vivir desde entonces. Verdaderamente apasionante esa, esa oleada, que aún estamos hablando y debatiendo sobre lo que sucedieron en esos dos o tres años, si se puede marcar. El comienzo y el final de unos sucesos que fueron apasionantes. Otro de los casos que vamos a comentar esta noche, a propósito del que nos acaba de comentar Manuel, quieres hacer un, un apunte, no, simplemente... y después hablamos del de Talavera, la Real, Talavera, que es un, la de, es un clásico de la ufología sí. española. No, simplemente quería matizar, que, bueno, matizar, no, a lo que comentaba Manuel, que en ese año 95, que es cuando surge el caso de Esgándaras, cuando comienza toda la oleada OVNI, eh, para nosotros fue un año informativamente hablando muy divertido, ¿no? Porque eh, esto ocurrió en noviembre y justo en noviembre nace la revista Enigmas, con lo cual, a partir de, esos, de ese mes de noviembre prácticamente hasta bien entrado marzo, abril de, del año siguiente, del noventa y seis Es que no paraban de llegar casos, casos recordáis pues de, podemos decir que de lo más bizarro ¿no? porque ya no se resumían exclusivamente a esos avistamientos de, de objetos volantes, como es el caso de Asgándaras, ¿no? estamos hablando de una especie de rombo que sobrevuela una base militar, sino que incluso había otros mucho más contundentes como el de Chandresa de Keisha, donde se hablaba incluso de presencia de humanoides, y además humanoides sí. que nada tenían que ver con los prototipos hasta entonces conocidos, no eran ni esos seres bajitos macrocéfalos, tampoco eran esos altos rubios ¿no? de ojos claros, sino que eran pues otra cosa más extraña, ¿no? lo que, daba que Quizás más pátina de veracidad lo que estaba ocurriendo. Que esto es lo malo de la casuística ovni, que no hay dos casos iguales. Claro. Todos los intentos que, que, que se han hecho por intentar establecer una tipología, por intentar cuadricular el fenómeno y hacer tipologías de naves, tipologías de humanoides, tipo al final, cada caso es diferente. Y el caso de Chandrisa de Quecho, que era un pueblo perdido, pero muy perdido. Yo recuerdo que para llegar hasta allí, aquello fue una, una aventura... Eh, era de, de lo más extraño y pintoresco que te podías encontrar, es verdad y cuando se suelen dar las oleadas también eh, varían el tipo de objetos que se ven, las formas eh, las velocidades las luces o las oleadas eh, la tipología puede ser similar es que eh, el gran problema ahí es la percepción del testigo ¿cómo describen, eh, cómo pueden describir unos testigos en, en, en alguna región perdida del desierto del Sáhara eh, cuando los ven de noche? El paso de los, de los todoterreno, de las motos, de los camiones, ellos hablan de luces, es lo único que pueden ver en la noche, y esas luces que describen no se ajustan al, al artefacto, al aparato, al camión, o a la moto, o al coche que está detrás. ¿no? Entonces, muchas veces tenemos un, un testimonio muy, muy esquivo, y lo mismo ocurre con los radares, que no te dan una... una forma concreta de la aeronave que están describiendo, sino que hay un eco ahí de algo que no sabes muy bien lo que es y con eso, lógicamente, en los años setenta y 80, se intentó hacer ciencia de la ufología a partir de ahí a partir de estadísticas, a partir de clasificaciones, que está muy bien en aquel momento, pero cuando tienes un trato directo con los testigos y te dibujan sobre tu cuaderno lo que ellos vieron te das cuenta de que muchas veces, por mucho que intentes encajar en la ficha de la tipología que, que se ha hecho no, no, no entra ni con cargador. Siempre hay algo que se sale ¿no? de esa estadística. Claro. El caso de Talavera yo creo que es progresivo. Se sale de toda norma, ¿no? Claro, estamos en, además en una década especialmente contundente, ¿no? En lo que a la aparición de, no solo de objetos extraños sino incluso de supuestos tripulantes se refiere que es la década de los 70, concretamente el 12 de noviembre del año 1970 ...a una y cuarenta y de la madrugada... ...dos soldados, José María Trejo y Juan Carrizosa... ...se encontraban haciendo su, guarda de, su guardia de madrugada... ...en sus corre, eh, correspondientes garitas... ...estaban separados apenas por 60 metros... ...en lo que se conocía como la zona de combustible... ...de esta base de Talavera Real... ...cuando de repente el fenómeno empieza... ...pues de una forma tan absurda como es... ...cada uno por separado empiezan a oír un extraño sonido... ...como una especie de susurro... ...que poco a poco se les va aproximando... ...bueno pues, ese susurro se convierte en un silbido... ...verdaderamente molesto... ...que cinco minutos después... De lleva a Trejo a preguntar a Carrizosa si él también está escuchando lo mismo, a lo que éste le contesta que sí. Bueno, pues en ese momento los soldados determinan eh, armar sus, sus fusiles Z-62 conscientes de que alguien, no estábamos hablando de que ellos pensaran que había una nave extraterrestre ni nada por el estilo, sino que alguien podría haber violado el perímetro de seguridad de la base y optaron por realizar una inspección ocular. Bueno, pues poco después... Recordemos que son los años de gran conflicto con ETA Claro, efectivamente. Y, claro, es lo primero que pensaban. Pues estos dos se fueron a, a intentar buscar, qué era lo que ...que provocaba ese, ese silbido... ...cuando instantes después... ...en el momento en el que... ...justo en el que finalizaba ese silbido... ...ese ruido... Eh, ...que era cada vez más estridente... ...pudieron observar... ...cómo el cielo se iluminaba... ...por espacio de quince a veinte segundos según eh, testimoniaron posteriormente como si alguien hubiese lanzado una potente bengala. Bueno, pues segundo después el soldado José Hidalgo, o un tercer soldado, se presenta en una de las garitas con su perro pastor eh, Lobo era un pastor alemán realmente, alarmado por ese gran resplandor que acababa de ver y bueno, pues de este modo a, a advertir si ellos habían visto algo parecido y comprobar que efectivamente tanto Carrizosa como Trejo también lo habían visto pues decidieron eh, informar al, al teniente de, de guardia de la base que les dijo que siguieran pues el perímetro del de base, que era pues un muro, pensemos en un muro que rodea toda la base, que va paralelo a la carretera, fueron los tres soldados con este perro, al llegar a un punto determinado aseguraron que una especie de torbellino de viento se formaba a apenas 300 metros, quebrando las ramas de los eucaliptos, soltaron a ese perro para que fuera a ver qué era lo que ocurría y según dijeron, a, pues, segundos después, ese perro volvió, estaba como mareado, tambaleándose, pero lo volvieron a enviar. Bueno, pues a la segunda ocasión, cuando regresó, el perro empezó a girar alrededor de los tres soldados, esto eh, el, el, lo que es el adiestramiento militar de este tipo de animales significa que hay un peligro inminente que les puede atacar evidentemente los tres soldados se asustaron, eh, eh, se asustaron yo creo incluso más cuando en un momento determinado uno de ellos Trejo pues eh, percibe la presencia de alguien aproximadamente unos 15 o 20 metros detrás de él y cuando se gira se da cuenta de que efectivamente hay alguien, lo que pasa es que ese alguien, cómo decirlo no es que sea absurdo posiblemente sea lo siguiente estamos hablando de una criatura que definen pues con una estatura de aproximadamente tres metros que destella de, de emite una serie de luminosidades de tonos azules de hecho este caso es conocido pues como el humanoide eh, de, de color eh, verde mejor dicho verde con lo cual esas luminosidades no paraban de reflectar este, este color y en ese instante Trejo yo me imagino que víctima del pánico intenta lanzar una ráfaga con su, con su subfusil. lo que pasa es que el mismo diría posteriormente que se sintió agarrotado ...que no pudo disparar ni una bala... ...cosa que sí pudieron hacer... ...tanto Hidalgo como Carrizosa... ...dispararon hasta un total de 50 balas... Eh, ...en ese instante... ...aquella extraña figura... ...como si fuera un flashazo... ...se iluminó... Eh, ...con una potencia brutal y en cuestión de segundos desapareció. Bueno, pues al día siguiente se organizó una batida en la que participaron hasta 50 militares. Fueron al lugar donde se había producido este incidente y no se encontraron, por supuesto, rastros de ninguna criatura que hubiera sido baleada en este caso, pero tampoco se encontraron ni los casquillos, ni balas, ni marcas en la pared. ¿Qué era lo que había ocurrido allí esa noche? Bueno, pues hay quien dice, para esto también hay doctos investigadores... Eh, que intentan explicar absolutamente todo, que dicen que lo que se produjo en ese instante fue una histeria colectiva, provocada seguramente por algún tipo de luminosidad que procedía de la carretera cercana, es decir, un camión había lanzado un flashazo y esta gente lo identificó como si fuera, o lo confundió como si fuera un humanoide de tres metros. Pero lo cierto es que hoy en día, si uno le pregunta a cualquiera de los testigos, seguirán diciendo que aquello que vieron aquella noche no era para nada normal. Y de todas formas tendría que haber estado el resto de los casquillos, ¿no? efectivamente que tampoco aparecieron ni las marcas de las balas es decir, aunque no hubieras acertado con ni una sola de esas 50, de esos 50 disparos contra algo que tuvieras delante, eh, bueno, pues es que algo tendría que haber quedado, por ejemplo, en el muro, ¿no? Aunque solo fueran los, los, los impactos ¿no? de, de las balas, y sin embargo allí no había absolutamente nada. Son fechas en las que además se producen, y como esto ya finalizamos, eh, Manuel, hay decenas y decenas de casos que están en los archivos oficiales, en los archivos secretos, que tienen como epicentro geográfico y físico en donde suceden, ...instalaciones de estas características... ...lo que ocurrió en los primeros días de enero de 1975... ...en esa oleada... ...hay tres grandes oleadas... ...para que nuestros oyentes sepan... ¿no? ...una a finales de los años 60... ...68-69... ...otra en el segundo lustro... ...entre el 75 y el 80 aproximadamente... ...y la que hemos citado que es entre el 95, 96 y 97... ...desde entonces... ...no se ha repetido nada similar... ...a lo que sucedió... ...por ejemplo en enero del 75, desde muchas instalaciones militares, reportaron avistamientos de esas características. Sí, aquí tenemos testimonios tanto de civiles como de militares en, en distintas partes. En Zaragoza, por ejemplo, en Zaragoza han ocurrido muchas cosas en la base eh, militar conjunta, hasta hace unos años, norteamericana y española, ahí hemos recogido casos de lo más sorprendentes, algunos de los más, para mí el más extraordinario que se ha en la Eufegía Española, que es el caso de Luis Carballo, le dedicamos un Crónicas de hace un tiempo, se produjo sobre la vertical de la base de Zaragoza, en las Bardenas Reales, por ejemplo, en el polígono de Tiro, ahí también se han producido casos extraordinarios, y uno de los que permanece, de los pocos que permanece, en la desclasificación ovni, como no he explicado, es el que se produjo eh, precisamente en, en las Bardenas Reales, en esas fechas que fue protagonizado por cuatro soldados de la Escuela de Ingenieros de Burgos, que presenciaron lo que ellos describían como el aterrizaje de un objeto de origen desconocido que además de su testimonio dejó un, una huella, un pasto chamuscado de 400 metros cuadrados y que todavía hoy, desde, por menos desde los archivos militares, no tiene una explicación convencional. Como casi ninguno de estos eh, sucesos tienen informes oficiales, es de que nos ha comentado Lorenzo de Talavera y un informe mm. oficial que se perdió el se rastro total y absolutamente. absolutamente, solamente existe, digamos, el titular de la primera página, pero... El contenido no. no no se ha vuelto a saber absolutamente nada o por lo menos no se sabe lo que había a continuación que seguramente sería muy interesante yo me empecé a dar cuenta brevemente os comento de que esta historia era interesante en el momento en el que los propios militares no querían hablar de ello y en el que cuando se producía algún tipo de investigación había que salir casi casi corriendo porque la primera investigación que yo hice en una base militar fue hace ya 20 años acompañado precisamente de este señor que tengo ahí enfrente Manuel carballal recuerdo que yo estaba en el coche con Iker Jiménez recordarás y estábamos pues esperando a que él saliera a claro, Él salió corriendo diciendo, acelerar, acelera que nos vamos. Sí. Aquí, aquí hay algo importante. ¿Qué habías hecho? Salió la foto de enemigo público número uno, ¿no? Sí, bueno ahí... ¿Hubo, alguna Hubo alguna foto. Ahí nos conseguimos ir. En otros sitios, en la base, acuerdo, en la base aérea de la Virgen del Camino, ahí no me pude ir, me pillaron y... ¿Y qué te pillaron? Me pillaron haciendo ¿Qué? Nah, pues unas fotos de la base, no se pueden hacer fotos de instalaciones, y ahí me cogieron, me metieron dentro, yo recuerdo que al día siguiente había quedado con, con José Benítez y le llamé desde la base diciendo, mira, que es que no voy a poder ir porque es que me han metido aquí en una base y no me deja salir. Si tienes algún contacto, y, dímelo, ¿no? Sí, no, ahí afortunadamente había estado justo unas horas antes en el aeroclub, no, no en la parte militar, sino en la parte civil de la Virgen del Camino, entrevistando a un teniente del ejército del aire que acababa de tener un incidente poco tiempo antes y fue lo único que se me ocurrió llamar para decirle, mira, que soy el de los OVNIs, que es que me han pillado aquí tus compañeros, a decir, pues, pasar a explicarles que no soy nada raro, que, que solo estoy con esto de los platicadores. <risa> y, y eso que nos hemos quedado circunscritos a España, que también hay uh, casos. Bueno, fuera. en todo el mundo, en todo el mundo porque es lógico. En, en algunos casos, fíjate, yo recuerdo uno de los expedientes que se desclasificó de un incidente de un ovni que se estrelló en el Ferrol al final años después supimos que era un artefacto de la NASA ¿no? precisamente por eso, si, si al final se descubre lo que son y, y ya prescribe esa clasificación pues deberíamos poder tener la explicación a todos los casos pero la mayoría permanece sin explicación todavía mañana volvéis a escuchar a Lorenzo Fernández y a Manuel Carrayal en la tertulia, muchas gracias y el próximo sábado Otra Más. Si no le pillan en una basura. Es lo que iba a decir que <risa> aquí dependiendo. Es tiempo de volver a escuchar las noticias De volver a ponernos al tanto De todo lo que está ocurriendo Y después todavía quedará una hora Con la rosa de los vientos Tendremos a cine con José Manuel esquibano La actualidad medioambiental y científica Hablamos del espacio y de la carrera espacial Con Martín exposito y muchas otras cosas que vais a descubrir después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo, el último de la Rosa de los Vientos esta madrugada. Escucharemos a José Manuel Escribano. Vamos a recibir también dentro de una instancia Javier Sanz con historias San de la Historia, Laura Falcolara y también Actualidad Científica, la que tendremos en Ureca con Francis Román Villatoro. Ya sabéis, en Twitter, Almohadilla Rosavientos. Almohadilla Rosa, Rosa Vientos, esa es nuestra etiqueta. ...y nada habéis participado y mucho para el concurso de esta madrugada Silvia Casasora... ...os ofrece los últimos detalles. Sé sí que decir que no eres Peter Gabriel, que no es Inconeri... ...y vamos con las últimas pistas y a resolver. El afomado astrofísico depende de la tecnología para comunicarse y poder vivir... ...ya que como él dice, pues la medicina no ha sido capaz de curarle... El premiado actor, que es el otro personaje, consiguió la auténtica fama interpretando a un famoso espía al servicio de la corona británica. Ya sabéis, llegar mucho, ese de un poquito de ver, ¿eh? bueno, pues su estilo particular. Bueno, pues como muchos de vosotros habéis acertado, en efecto se trata de Daniel Wharton Cray, más conocido como Daniel Cray. Y también que es el musculoso agente 007 James Bond y el otro pues como también habéis adivinado Stephen William Hawking una de las mentes más privilegiadas de nuestro tiempo que acaba de estrenar una silla una silla por lo visto revolucionaria que le permitirá comunicarse mucho más rápido y mejor ¿y qué es lo que tienen en común estos dos personajes? que es la otra pregunta que os hacíamos pues resulta que Hawking afirma que sería un villano perfecto en la saga de Bond porque su silla de ruedas y esa voz robotizada le dan Ese toque para interpretarlo. Además hay que decir que en 2015 vamos a poder ver una biopeli sobre Hawking que se llama La teoría del todo y que tiene una pinta estupenda. ¿Quién ha sido el ganador o ganadora esta noche? Pues nada más y nada menos que Marina López. Así que ya sabes, envíanos tus datos porque querida mía ha sido la ganadora esta noche. La cruz de los vientos en Onda Cero Historias en de la Historia Entramos en esta sección ya de lleno que además es el título de un blog extraordinario de nuestro colaborador de Javier Sanz. Javier, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, hola. Javier, el mundo de la corrupción. Bueno, es actualidad, por desgracia, pero la corrupción existe desde que existe el ser humano. Pero hay algunas expresiones que te han llamado la atención bastante, que se han puesto de moda últimamente y que tienen también una raíz histórica. Sí, bueno, eso de la corrupción del ser innato con la, con la condición humana, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, el caso de los seres en Andalucía ha puesto de moda una, una expresión que es fondo de, de reptiles. Entonces me gustaba saber de dónde venía esta, esta expresión y el primero que la, que la utilizó fue el canciller eh, alemán Otto von Bismarck durante la, la guerra austroprusiana. Entonces en 1866 eh, las tropas prusianas eh, derrotaron al, al reino de Hanover, que era el aliado de, de Austria, y en aquel momento, eh, aunque Francia decidió quedarse un poco al margen y por esa cartajada luego de aquella, de aquella disputa, Inglaterra se dio cuenta de que otra potencia más en, en Europa era contraproducente para, para sus intereses. Entonces lo que hizo eh, fue un poco eh, remover y movilizar a los, a los seguidores del, del rey de puesto en, en Hanover para tacharlas y atacarlas eh, la política de Otto von Bismarck. Hay que recordar también que el rey de Inglaterra era, eh, era de la casa de, de Hanover. Entonces Otto von Bismarck lo que hizo eh, fue crear un, un fondo secreto Eh, ...para comprar, digamos, voluntades... Eh, ...también de vender su propaganda... De, ...de su política... ...y acabar con todos sus enemigos... ...y además es curioso porque lo creó con, eh, con la fortuna incautada a los, eh, a los Hanover... ...entonces acuñó una frase que es donde viene lo de fondos reptiles... ...que dijo, utilizaré su dinero... ...para perseguir a esos reptiles eh, malignos... ...y desde ahí hasta nuestros días... ...ha llegado con diferentes versiones... ...como fondo para sobornos... Eh, ...fondos reservados... ...y una versión que podríamos llamar un poco light que es lo de la publicidad institucional, que simplemente eh, busca un poco también, es diferente porque ésta es pública y no secreta, pero busca pues eso ganarse la opinión, la opinión pública. Y estas es unas partidas, un fondo que, más que la legitimidad del dinero, que digamos el legítimo, el origen del dinero es legítimo, pero es el uso que se le da a ese, a ese dinero lo que le hace ilegítimo. La Casa Hanover, desde luego, que en un lado u otro ha estado vinculada en muchas ocasiones al mundo de la corrupción. También Alemania, para que surgiera el tercer Reich, hubo que hacer eh, muchas cosas y algunas relacionadas con el mundo de la economía, que no se hicieron, eh, bueno, pues eh, también, desde luego, y la... Corrupción tuvo mucho que ver eh, con el origen de esa auténtica barbaridad. El poder siempre ha tenido algunos focos de corrupción que luego han provocado lo que han provocado. Sí, bueno, la corrupción, como decía antes, eso es innata la condición humana. Y estos fondos, por ejemplo, se han utilizado pues, para comprar la opinión eh, pública. Otras veces es otro, otra forma de utilizarlo, que es, por ejemplo, la, la censura. e Incluso en medios, aquí en España, en la época de Franco se hacía era... Eh, solo dejar crear cabeceras, eh, digamos, que siguiesen la, la línea de, de la política franquista. Pero digo, es internacional y, por ejemplo, es curioso también el origen de ese término de fondos reptiles en el mundo anglosajón, que para ellos eh, lo denominan eh, slash fun eh, El slash el término slash simplemente es una especie, digamos, de, de granizado o agua-nieve. Pero es esa, esa nieve, cuando la pisas, que, que se ensucia, se vuelve oscura. eso se no, enfanga, no, no. vamos. Exacto, es como algo como oscuro y sucio, ¿no? Después de la blanca nieve, o sea, la nieve blanca, la blanca eh, pues toma ese color oscuro. Entonces, ese mismo color que, por ejemplo, tiene, y la textura incluso de la, la grasa, de que, por ejemplo, mi abuela iba guardando cuando cocinaba para luego hacer el, el jabón de tajo, que, por cierto, es el mejor jabón. He visto sacar manchas que ninguno otro lo han, eso lo han conseguido. Pues haría falta un jabón de esos, ¿eh?, para limpiar un poquito algunas cosas de la sociedad española. Y, sí, y... sí una, la, la contrapartida, ¿no?, de todo eso. Pues... Sí, lo sí, que aparezcan mentiras lo siguen haciendo, ¿eh? algunas personas lo siguen haciendo ese jabón. Sí, yo, lamentablemente en mi casa ya se ha perdido esa tradición, pero pero existía. Y el primer caso que se documentó de esta versión inglesa de los eh, Slash phone fue en el mediado del siglo XVIII, eh, cuando los barcos pasaban varios meses en, en alta mar y los cocineros de esos barcos iban guardando esa grasa eh, a escondida del, eh, del capitán y cuando llegaban a, a puerto, cocineros bajaban los recipientes de grasa y la vendían escondidas a fabricantes de velas o de jabón. Entonces ahí se le dio ese nombre de slash found porque era una partida extra, un fondo extra que se conseguía parte de la de la paga y que utilizaban para sus propios, para sus propios fines. Los fondos de reptiles tiene un origen en la historia, un origen que hemos conocido gracias a Javier San Javier, muchísimas gracias rosa de los vientos en Onda Cero azul y verde Soy con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Vamos a hacer como si narráramos un partido de fútbol. La carrera espacial es el campo, el campo de batalla. La situación nos sitúa a China avanzando a pasos agigantados, de gigante amarillo, no podía ser de menos. La Unión Europea está logrando grandes cosas, entre ellas la más reciente, el aterrizaje en un cometa. América Latina también. ...está llevando a cabo algunos procesos muy importantes... ...gracias al lanzamiento de algunos cohetes... ...que han puesto en órbita satélites artificiales... ...y un pacto imposible, hablamos de eso hoy... ...es el de Estados Unidos y Rusia... ...y la URSS, un pacto imposible... ...aparentemente que se puso en marcha a partir de 2011... ...cuando se jubilaron nuestros voladores espaciales... ...y los astronautas norteamericanos... ...viajaban al espacio, pero lo hacían en las naves Soyuz... ...esa es la situación... Una situación que está empezando a cambiar porque hay muchas novedades importantes al respecto que vas a comentarnos. Así es, de hecho hay más actores que no vamos a mencionar, por ejemplo Irán o la India que están en esa carrera espacial eh, bueno, desenfrenada en los últimos tiempos. ...y algún oyente de La Rosa de los Vientos nos ha pedido que tratemos de vez en cuando el tema del espacio... ...y ha sido una semana espacial, así que vamos a tratar el tema, por ejemplo, del programa espacial de la NASA... ...decíamos el pasado mes de enero en azul y verde, que necesitaba un golpe de efecto en esa carrera espacial... ...y parece que los resultados positivos comienzan a llegar, especialmente ante esa segunda guerra fría con Rusia... ...en la que se mantiene la colaboración en materia espacial... ...con la agencia rusa... ...pero aún así los Estados Unidos... ...necesitan ser autosuficientes... ...cosa que como sabéis ocurre... ...en la actualidad... ...no ocurre... ...necesitan de las naves rusas... ...para alcanzar la estación espacial internacional... ...de ahí que los norteamericanos necesiten... ...urgentemente un nuevo transbordador... ...tras jubilar su última nave Atlantis en el año 2011. Bueno, las condiciones climatológicas, el viento principalmente... ...la presencia de un barco en la zona de seguridad... ...y el fallo de una válvula retrasaron el despegue... ...que finalmente se produjo el pasado viernes. Orión despegaba desde el Centro Espacial Kennedy... ...que tiene la NASA en Florida. 5, 4, 3, 2, 1... The dawn of Orion, una nueva era en la exploración espacial para los Estados Unidos, decía el narrador. El vuelo de Orion, la cápsula creada por Lockheed Martin, despegó el viernes, dio dos vueltas a la Tierra, unos 5.800 kilómetros del planeta, donde amerizó posteriormente en el océano Pacífico. Fue recuperada por la Armada de los Estados Unidos tras un viaje de cuatro horas y media y cerca de 100.000 kilómetros recorridos. Se realizó, eso sí, sin tripulante alguno a bordo. El objetivo era estudiar el comportamiento de la nave con forma de cono, nada parecido a las naves de la NASA, como el Atlantis, o el Endeavour o el Discovery. Eh, el objetivo, como decimos, era. ...analizar el comportamiento de la nave, la radiación, la resistencia... ...alcanzó una velocidad hipersónica, más 37 en su entrada en la atmósfera... ...soportó 2000 grados de temperatura... Y claro, mejor probarlo sin nadie dentro. La nave frenó, como estaba previsto, en dos tiempos, dos sistemas de paracaídas que lo frenaron lo suficiente para soportar el impacto contra el agua. Ahora la pregunta, ¿está ya listo Orión? No, aún no. El proyecto ambicioso se anunció al mundo el 14 de enero de 2004. Fue el entonces presidente George W. Bush el que hablaba de esa nave, de ese CEF, Crew Exploration Vehicle, el vehículo de exploración tripulado, que inicialmente estaba previsto, para unos seis tripulantes y que se realizarían pruebas en 2008 para posteriormente comenzar esas primeras misiones justamente en el año 2014 y no ha sido así, ni seis tripulantes en principio cuatro astronautas podrán ir en este Orión y es cierto, 2014 todavía no han viajado en ella simplemente han sido pruebas llegaron recortes, la nave que formaba parte del programa constelación de la NASA se vio afectado por esos recortes Y de hecho el 19 de mayo de 2012 contábamos también en esta sección que aún se tenía sobre la mesa, la mesa de la NASA, un roadmap de carrera espacial que pasaba por regresar a la Luna. En declaraciones al Club Nacional de Espacio, Todd May, gerente del programa del Sistema de Lanzamiento Espacial SLS, fijaba fechas en el calendario para Orión. 2014, vuelo de prueba. 2017, nuevo viaje. Tal vez con tripulación Y en 2021 una misión de 10 o 14 días Con astronautas que irían y volverían de la Luna Dos años después Ya no se plantea ese regreso de astronautas a la Luna Y las fechas han variado un poquito 2018 En principio Orión estará lista para realizar Misiones eh, no tripuladas tal vez llevar provisiones a la Estación Espacial Internacional 2021 viaje a un asteroide, misión también no tripulada, y 2022 tercer vuelo de Orión en el que podría ser su primera misión tripulada con astronautas algo que se debatirá justamente de hoy en 10 días la NASA decidirá en los próximos días el detalle de su calendario espacial que más allá del planeta rojo de Marte, pasa por tener listo ese sistema de lanzamiento espacial que supondrá poner en órbita a las naves con un menor coste, de manera más rápida actualmente, el estudio de Plutón gracias a la nave espacial New Horizons, por cierto, ...es la nave más rápida jamás lanzada del espacio... ...y que en estos momentos... ...a las tres y media de la madrugada... ...despertaba, despierta... ...de su letargo como... ...se hizo con Rosetta... ...una hibernación programada para conservar energía... ...se ha despertado en dos ocasiones, esta será la tercera... ...y alcanzará el planeta... ...enano, el planetoide, en junio de 2015... ...lo estudiará durante unos seis meses... ...y los datos nos llegarán... ...aún habrá que esperar un año más tarde... ...será entonces cuando hablemos también... ...de la misión Osiris-Rex... De la NASA cuya nave será lanzada en 2016 para pasar más de dos años estudiando al asteroide Bennu y regresar luego a la Tierra en 2023 dicen que Bennu es el más peligroso el que más probabilidades tiene de que impacte con la Tierra aunque sería en 2182 y ahora es un cuanto a la NASA nos quedamos en la Unión Europea porque el Consejo Ministerial de la Agencia Espacial Europea se celebró el pasado martes en Luxemburgo y prevé una mayor inversión de los países europeos ...europeos tras el recorte que se produjo hace dos años... ...estas reuniones se producen cada dos años... ...pues en 2012 se produjo el recorte... ...parece que eh, han salido... ...bueno, airosos... ...y sí va a haber inversión... ...nuestro país, de hecho España, prevé invertir... ...hasta 1300 millones de euros... ...en el periodo 2014-2022... ...aumenta la inversión en la ESA... ...y los proyectos que tienen sobre la mesa... ...por un lado, aprobar el desarrollo del lanzador... ...Arián 6 y Vega C... Dicen que hay una tendencia del mercado, nuevos proveedores de servicios de lanzamiento no europeos, privados, que ofrecen precios muy competitivos. Y tienen que hacer este nuevo lanzador Ariane 6 para satélites de tamaño medio o grande, muy pesados. Además está desarrollando la ESA junto a la NASA una nave multifunción, Multiple push. Crew Vehicle Service Module eh, 820 millones de euros eso sí, también se va a traducir en apoyo a la Estación Espacial Internacional para prolongar su vida útil, al menos hasta 2017, y 28 misiones espaciales previstas, la más próxima ExoMars, que prevé llevar un rover, gracias al módulo Schiaparelli, nombre de astrofísico italiano el objetivo es alcanzar el planeta rojo dentro de tres años y además se propone la ESA contribuir en misiones rusas ...dos... ...concreto... ...que tienen como objetivo... ...llegar a la Luna... ...Luna Resource Lender... ...el lanzamiento está previsto para 2019... ...y el Lunar Polar Sample Return... ...lanzamiento previsto para principios de la década de 2020... ...la decisión final sobre estos programas... ...se va a tomar dentro de dos años... ...en la siguiente reunión ministerial en el año 2016... ...por cierto que la misión Rosetta... ...que mencionábamos continúa... ...esta semana se difundió la primera imagen a color del cometa... ...gracias a la cámara OSIRIS... ...en cuya fabricación nuestro país ha tenido un papel principal... ...la Universidad Politécnica, CASA, INTA... ...el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial contribuyó en este proyecto y finalmente Japón una pincelada también porque busca impulsar su carrera espacial fue noticia esta semana hace nueve años lanzó la sonda japonesa Hayabusa en castellano viene a ser el halcón peregrino llegó a un asteroide, recogió muestras concretamente 1500 granos de polvo y los trajo de regreso a la Tierra en el año 2010 ¿qué ha ocurrido esta semana? pues que la agencia espacial japonesa HAXA pretende repetir ese éxito de la misión Hayabusa, poniendo en órbita a Hayabusa 2, y no solo eso, sino que tiene como objetivo también aterrizar en un asteroide en 1999 Hu-3, concretamente será en el año 2018 para regresar en 2020 con muestras. La Está prevista para el 30 de noviembre, estaba prevista para el 30 de noviembre el lanzamiento, pero como decimos, se retrasó hasta el pasado miércoles 3 de diciembre. En la recogida de muestras van a intervenir varios dispositivos, un vídeo, ahora ponemos el enlace con Armadilla Rosa rosaviento, es muy curioso, con unas pequeñas esferas de señalización, unas balizas de geolocalización, luego hay otro dispositivo que da, va a detonar en el espacio, que va a tratar de realizar un impacto contra el asteroide para abrir un cráter y así analizar el material bajo la epidermis del asteroide y finalmente un scout, un explorador, un rover denominado mascot de fabricación europea Que pretende recoger muestras el material recogido llegará como decimos en el año 2020 coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Tokio aunque estos los Juegos serán los Juegos de Verano y la los restos o los fragmentos del asteroide no llegarán hasta finales de año en diciembre probablemente bueno este es el retrato de cómo se encuentran estos momentos en la carrera espacial especialmente en Japón en la Unión Europea y por supuesto en Estados Unidos Martín ...menudo retrato, muchas gracias. Nada, un placer. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Eureka. La actualidad es científica con el profesor de la Universidad de Málaga y físico... ...Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Eh, buenas noches, Bruno. En estos días, eh, lleva varias semanas en realidad... En realidad también casi todo el año Pero especialmente en las últimas semanas El petróleo está bajando muchísimo su precio No están bajando tanto, suele ocurrir Las eh, gasolinas, el combustible con el que llenamos el depósito de nuestros eh, coches Se buscan alternativas Y una de esas alternativas eh, para los eh, coches de gasolina Son los coches eléctricos Pero tienen un eh, problema Si el coche común, el de toda la vida Tiene el problema del petróleo y de su precio El coche eléctrico tiene el problema de la batería Ahora se está encontrando una solución para la batería de los coches eléctricos. ¿Cuál es? Bien, hay muchos proyectos de investigación en curso que tratan de desarrollar lo que podríamos llamar la batería ideal. Pero ese tipo de batería no estará en el mercado probablemente hasta dentro de unos 10 años. Eh, las baterías más avanzadas en la actualidad se basan en iones de litio combinados con otros materiales por ejemplo, grafito, esponja de cobre o de aluminio tienen un pre precio alto, su densidad energética está en ciento cincuenta y doscientos vatios hora por kilogramo, su durabilidad es de unos tres mil ciclos completos de carga a descarga y su tiempo de recarga que ronda los 30 minutos en una carga rápida y unas 10 horas en una carga lenta, todavía están muy lejos de lo que nos gustaría a los usuarios y a los fabricantes de automóviles. Una alternativa muy interesante, aunque aún en fase de investigación, son los supercondensadores. Se espera que sean más baratos, de mayor densidad energética, que superen los 500 vatios hora por kilogramo, que sean más duraderos, por encima de los 5.000 ciclos completos de carga-recarga, y que tienen una recarga realmente ultra rápida, solamente en unos pocos segundos. Para desarrollar supercondensadores se han propuesto diferentes materiales, y esta semana se ha publicado en la revista Nature un nuevo método de fabricación de un material para supercondensadores que fue descubierto en el año 2011 por físicos de la Universidad Drexel de Filadelfia, en Pensilvania, Estados Unidos. El nuevo método de fabricación de dicho material, que se llama Tiene grandes ventajas porque vuelve dicho material muy maleable, tan maleable como la plastilina sin perder un ápice en su capacidad para formar un supercondensador. Con esta nueva plastilina se puede almacenar electricidad y se podrán fabricar eh, baterías para automóviles eléctricos eh, mucho más baratos por un procedimiento mucho más seguro y sencillo de fabricación y además se espera que sea fácilmente escalable a nivel industrial. Se trata por lo tanto de una especie de plastilina que se usará cuando las investigaciones se prosigan para fabricar supercondensadores. Para esos eh, vehículos eh, eléctricos eh, en vez de usar eh, la batería convencional de eh, ion litio, ¿cuál es eh, la diferencia entre este super, supercondensador y las eh, baterías tradicionales? Bien, las baterías eh, convierten la energía química en eléctrica mediante una celda electroquímica o una serie de celdas electroquímicas. Cada celda consta de un electrodo positivo, el ánodo, un electrodo negativo, el cátodo y un electrolito que permite que ciertos iones se muevan entre ambos electrodos. El movimiento de estos iones hace que fluya la corriente eléctrica. En los condensadores que son dispositivos eléctricos que almacenan energía se utiliza una diferencia de potencial eléctrico para el almacenamiento de la energía los condensadores están formados básicamente por un par de superficies conductoras, dos láminas o placas, separadas por un material dieléctrico, bien, en los supercondensadores se usan superficies conductoras con capas extremadamente delgadas normalmente fabricadas con materiales bidimensionales como el grafeno hoy en día el material más de moda En la actualidad, el grafeno está formado por hojas de carbono puro de un solo átomo de grosor. El grafito, que todos usamos en los lápices para escribir, está hecho de muchas capas de superpuestas de grafeno. Bien, pues el grupo de investigación de Michael Barsum y Yuri Gogoxi, físicos de la Universidad Drexel de Filadelfia, descubrieron en el año 2011 un material bidimensional parecido al grafeno llamado emexeno, que está formado por una capa monoatómica pero que combina dos átomos un metal de transición la m del nombre y átomos de carbono o de nitrógeno la x del nombre. Un supercondensador de mxeno puede almacenar hasta tres veces más energía que uno de grafeno, pero su fabricación era bastante peligrosa porque utilizaba ácido fluorídrico que es un material muy corrosivo y muy tóxico el nuevo método de fabricación que se ha publicado eh, por este mismo grupo de físicos en la revista Nature esta semana es eh, para fabricar un emexeno muy concreto el carburo de titanio y se sustituye el ácido fluorídrico por ácido clorhídrico diluido y fluoruro de litio que son sustancias mucho más seguras en un entorno industrial el emexeno que se ha desarrollado permite almacenar hasta seis veces Más energía que un supercondensador de grafeno, y además, siendo un material muy maleable, tan maleable como la plastilina, eh, porque puede incorporar moléculas de agua que se intercalan entre las capas del compuesto, este material facilita el laminado, el modelado, el desarrollo de supercondensadores con eh, diseños realmente revolucionarios. Eh, un proceso de fabricación tan barato, sencillo y seguro, según los autores y usando materias primas muy abundantes, sin lugar a dudas hace que el carburo de titanio sea un emexeno que promete una gran revolución en el almacenamiento de energía eléctrica para vehículos en automoción y en otras aplicaciones. La crisis agudizó el ingenio, y en ocasiones de Italia procedieron bastantes noticias al respecto, pero se utilizó en todo el mundo en los últimos años el aceite de girasol, nada más y nada menos, como biocombustible para algunos eh, coches. ¿Es esto cierto? ¿Puede valer? Bien, los motores diésel de los coches están optimizados para operar con gasóleo fósil, eh, un producto que se obtiene del refinado del petróleo. El uso de cualquier otro combustible, un biocombustible o aceites vegetales como el aceite de girasol puede permitir que el motor funcione, incluso parece que funciona bastante bien, pero puede dañar algunos elementos del motor si el motor no es, estos elementos no están bien adecuados, están preparados para el uso de eh, aceites vegetales, sobre todo cuando se usan de forma prolongada. El biodiesel está formado por ésteres metílicos de ácidos grasos que se obtienen a partir de aceites vegetales o grasas animales mediante procesos industriales de esterificación y transesterificación. Normalmente el biodiesel está mezclado con gasóleo fósil y eh, se denomina utilizando la letra B. B5, por ejemplo, significa que el 5% proviene de combustible vegetal y el 95% es gasóleo. Un biodiesel vegetal puro sería un B100, Bien, eh, usar biodiesel B5 o B10 en un automóvil normal, sin hacer ningún tipo de cambio en el motor, está perfectamente válido y en principio no causa ningún problema. El problema es eh, el uso de aceites directamente, por ejemplo, aceite de girasol, o aceite de colza, eh, que no son eh, biodiesel eh, bien preparado y bien autorizado. El uso prolongado de un aceite de girasol, podría dañar ciertas partes del motor, sobre todo por el hecho de que la densidad y la viscosidad del aceite es mayor que la del gasóleo fósil y ciertas bombas de combustible eh, se puede, pueden acumular pequeños eh, como se pueden atorar y ello puede gripar el motor, eh, sobre todo cuando hay arranque en frío. Entonces, el, el, el gasóleo que se vende en las estaciones de servicio suele incluir algún tipo de aditivo que lubrica ...las partes internas del motor... ...y que evitan que el motor se gripe... ...y eso no aparece en aceites vegetales... de ...para consumo alimentario... ...por eso estos aceites podrían dañar el, el motor... ...en un uso prolongado... ...el daño más grave que puede ocurrir... ...es lo que se llama un gripado de la distribución... Eh, ...afectar al árbol de levas de la culata... ...pero lo más importante creo yo... ...que tienen que saber los oyentes... ...es que estos aceites... ...no pagan el impuesto especial de hidrocarburos y si nos pillan poniendo aceite de girasol en nuestro vehículo nos puede caer una muy buena multa el olor del aceite en los gases de escape es fácilmente reconocible y si tenemos la mala suerte de que un control rutinario de Guardia Civil o de la policía nos pilla utilizando aceite de girasol probablemente será identificado por los agentes y nos pongan una multa creo que el mínimo son unos 600 euros así que no se deben de usar aceite de girasol ni de colza en un motor diésel Francis Román Villatoro, un fuerte abrazo Hasta la semana que viene. Un abrazo, Bruno. La rosa de los vientos en Onda Cero. Con Laura Falco, Lara directora editorial del Grupo Planeta Laura, muy buenas Buenas noches Laura, entre otros autores favoritos tuyos el de esta noche lo es, ¿verdad? David Safier, hemos hablado en muchas ocasiones de él ¿Cuántas ediciones lleva de sus libros? 600 millones o algo así, ¿no? Una barbaridad, la verdad, es un autor que a nivel mundial funciona muy bien y no es de extrañar, la verdad es que es sumamente divertido y literariamente muy bueno. Maldito Karma fue la obra con la que se vio a conocer en el mundo entero, una obra que fue un éxito extraordinario e impresionante. El éxito de Maldito Karma en clave de humor, pero nos presenta cosas muy importantes y muy reales sobre la vida misma. Pues sí, la verdad es que es una obra que a mí me gustó mucho la trama porque, bueno, eh, parte de la muerte trágica de una presentadora de televisión que de repente se da cuenta cuando vuelve en sí que, por decirlo de alguna manera, ha sufrido las leyes del karma y ha tenido una regresión, es decir, ha pasado a ser una hormiga según la ley del karma, como todos sabéis eh, bueno, cuando te portas mal en una vida, lo pagas la siguiente bueno, ella se encuentra que pasa a ser una hormiga y que evidentemente pues, eh, tiene que evolucionar para volver a ser lo que era y en el fondo es una lección... Con mucho humor de, de cómo afrontar la vida y cómo ser feliz. Decías que la protagonista de esta novela es una presentadora de televisión. Es que si repasamos la biografía de Bisha Affair, entendemos el por qué. Por supuesto, David eh, en su momento era guionista de televisión, de hecho hizo series de gran éxito en Alemania, como Mi vida y yo, o como Berlín, Berlín, y fue galardonado de hecho, con el premio Grime y el premio TV en Alemania, o sea, y tuve también un Emmy en Estados Unidos, o sea, que nada, nada, nada para descartar, precisamente. Si repasamos sus títulos, encontramos algunos verdaderamente gloriosos. Jesús Me Quieres, otro de ellos, ¿no? Eso también está muy gracioso. En este caso es una mujer que lleva una vida sentimental bastante catastrófica y cuando por fin encuentra que cree que es el hombre de su vida, él le dice que es Jesús. Imagínate la situación. Como todos sus libros, está en Seix en Barral, al igual que eh, Y yo me mí contigo, ¿no? Sí, bueno, yo creo, y esa frase, por ejemplo, la utilizo mucho para decir que la gente a veces somos muy egoístas, ¿no? Eh, en este caso, en el libro de Safier, eh bueno, lo que ocurre es que un hombre y una mujer de repente se ven abocados a compartir un mismo cuerpo. En este caso es una mujer actual que por algo extraño y, y rocambolesco pasa a ocupar el cuerpo de Shakespeare y ambos se ven condenados a, con, a, a, a, bueno, a, a convivir en ese cuerpo hasta que son capaces de entender lo que es querer y lo que es amar. O sea que, bueno, también una situación tragicómica otro de sus libros eh, que presenta esta situación eh, tragicómica estas situaciones eh, verdaderamente curiosas y llamativas es eh, muy, nos hablabas hace no mucho de este trabajo que se publicó tampoco, también en 6 Barral hace, hace pocos meses Pues sí, en el penúltimo libro de ellos, es una de David, es una familia feliz, en este caso es una familia que, bueno, que tienen sus más y sus menos, que las cosas no les acaban de ir bien, y a todo esto en una fiesta se disfrazan en, de monstruos, o sea, de bruja, de vampira, de Frankenstein, toda la familia, y por un extraño sortilegio eh, se ven abocados a continuar así, a, de hecho a convertirse en esos personajes hasta que vuelvan a creer en la felicidad pues imagínate también qué travesía y ahora en esa travesía en la suya personal a través del mundo de la literatura ha dado un cambio enorme y nos presenta 28 días digamos que se pone serio aunque lo sigue hablando del ser humano pero se ha puesto tremendamente serio con un tema muy duro Pues sí, después de Moon, que fue su última obra en clave humorística, que era la historia de una vaca que quería ser feliz. Eh, 28 días nos sorprende porque es un cambio, eh, yo creo que un cambio mmm, ni mejor ni peor, porque ambas, ambas, ambas líneas son muy buenas, son brillantes, te diría yo. Pero en este caso 28 días es la historia de una chica que se ve evocada a vivir en un gueto de Varsovia y que cuando se da cuenta de que empiezan a deportar a los habitantes del gueto a los campos de concentración los, eh, los las SS eh, intenta unirse a la resistencia o sea, evidentemente son 28 días que cuenta la historia para descubrir eh, una vida, el amor, la leyenda contestar a preguntas como ¿qué persona quiere ser? y luchar e intentar sobrevivir, o sea es una historia durísima, de superación positiva pero muy dura Vamos a escucharlo porque hace tan solo unas horas estaba por Madrid y nos hemos ido a ver, hemos aprovechado su visita nos hemos ido a ver a David Safier y le hemos preguntado sobre eso sobre el ser humano, porque sigue explorándolo en este trabajo, aunque sea en un contexto verdaderamente duro una historia absolutamente real en su novela pero una historia que nos habla sobre seres humanos y sobre eso, sobre la superación uh, First of all, I want to say um, I believe uh, uh, that stories are there to show readers or when it comes to films the watchers or that stories are there to show um, the potential of human beings the good potential of human beings que que bueno um, in the new novel you can see the worst what human beings are capable of but you can also see the very best that human beings can do esta and you are absolutely right uh, what is thematically linked in all those novels is the question how to live and how to behave to others, how what is the best way to live with other people, this is a common theme in all the novels uh, from the funny ones and the serious one as well y tienes y eh, tienes toda la razón, o sea temáticamente hay una conexión importante entre esta novela y las anteriores que es bueno pues que se plantea el el cómo vivir, el cómo comportarse con los otros, el cómo convivir con el con el resto Y es que llegar al alma humana ha sido siempre su objetivo, primero con las sonrisas y también con las lágrimas, pero siempre una actitud eh, positiva. Y fíjate que más eh, difícil que la situación que narra en su libro, en su trabajo, es eh, complicado, pero sobre todo llegar al alma humana con las letras, y lo consigue de bisafia, ¿eh? Pues sí, la verdad es que en todos sus libros, como bien dice, siempre hay como una lección, ¿no? como una especie de moraleja o una especie de aprendizaje, bien sea en clave de humor o en clave de sufrimiento, como en este último caso. Por eso digo que quizás no distan tanto unos de otros, aunque la manera de explicarla sea ligeramente distinta. Precisamente sobre la manera de explicarlo también le preguntábamos there were people helping each other and it was for me this is the reason why I wrote the book and I wanted to show the horror but I wanted to show this side as well and this is what I said if you see the potential of human beings and you can see it in this book this is something which is positive Bueno, la verdad es que no quería escribir un libro deprimente yo creo que tampoco habría aguantado un año y medio escribiendo un, un libro solo con, con hechos negativos ¿no? durante 20 años eh, el, el tema de la resistencia en el gueto de Varsovia me pareció fascinante porque eh, durante todos los años en el gueto hubo amor, hubo mucha solidaridad hubo gente que se ayudó y son bueno pues las razones por las que decidí escribir el libro quería mostrar el horror pero también lo bueno del ser humano y, y desde luego eh, mostrar y, y poner en relieve el potencial del ser humano. No, no, como he dicho, no me interesaba escribir un libro en el que se mostrase el horror y ya está. Eh, quería que, que se supiera que incluso en las circunstancias más adversas hay algo positivo en la gente y en las reacciones de la gente. 28 días en la editorial de Seixson Barral, 28 días, así se titula Este trabajo Conocer a David Safer es algo de lo que no se va a arrepentir Nadie, todo el mundo debe hacerlo, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí eh, Yo creo que es un autor Que si no lo habéis probado vale la pena leerlo Bien sea en esa clave quizás Más seria o en la de humor Pero en cualquiera de ellas eh, os encantará Laura Falcolara, un fuerte abrazo Nos escuchamos el próximo fin de semana Una, Igualmente, un abrazo a todos de los vientos en onda cero. El callejón del escribano. buen título, entramos en la isla mínima José Manuel Escribano, muy buenas noches Buenas noches Bruno, buenas noches para, para buen título este, Un mundo infeliz permíteme que te felicite por gracias. tu nuevo libro me parece una, una colección de ensayos realmente sensacional, mira tus oyentes van a escuchar tu voz leyendo el libro y los que no lo son, pues van a conocer realmente la opinión de una persona que está muy enterada y que nos da un repaso de la historia reciente y menos reciente de este mundo, que no sé si es espantoso o no, pero que realmente... Lo que cuentas en tu libro es una colección de verdades tan descomunales, como yo hacía mucho que no veía, en un volumen así entre las manos. Me lo he, me lo he bebido entero, ¿eh? En el autobús, en el metro, en casa. Me parece un libro sensacional. Pues muchísimas gracias, José Manuel. La verdad es que nos miramos mucho al ombligo y si lo que encontramos en nuestro ombligo es malo, finamos fuera sí, del ombligo sí, sí, sí, y ya nos tenemos que asustar todavía más. Las cosas están mal aquí, pero por el mundo, desde <risa> luego que si nuestro mundo es infeliz, yo no te quiero contar el de otros, ¿eh? Sí, sí, hombre, desde luego miremos a África miremos al Medio Oriente, miremos a Estados Unidos, ¿eh? La familia de los Kennedy ahí, en fin, bueno, ya te digo todo el mundo en retortero y toda la verdad sobre la verdad de, de lo que pasa en este momento y hace un poquito La verdad, José Manuel, es que tu comentario sobre el libro es de los que más me pueden llenar, porque sabes que tomo en consideración absolutamente todo lo que dices y te queremos y, y te quiero mucho por pues te lo agradezco pero ya sabes que lo que te digo es absolutamente la verdad ¿eh? un día quizás seamos quizás seamos por lo menos uno intenta ser tan prolífico como el protagonista, uno por año, ¿verdad? Por año, y, y hace sí. una película por año, el primer protagonista de esta noche que abre nuestra portada, es uno de los grandes del cine, desde luego Woody Allen. ¿no? Hombre, sin ninguna duda, y además se ha puesto aquí a, a dirigir a estas dos, eh, estos dos artistas, Emma Stone y Colin Firth, un auténtico recital, una película romántica, una película de Woody Allen. Y una película con un título precioso, y vamos a saber si lo que hay dentro lo es también magia, ...a la luz de la luna. Es usted una vispada embaucadora. ¿Cree que me va a engañar para que le revele los trucos que le hago a la gente? Stanley no cree en los espiritualistas. Cree que son unos canallas. Es muy agradable, aunque sea una farsante. Se me nublan mis impresiones mentales. ¿Se refiere a cúmulos o cirros? Se está burlando de mí. El señor Tablinger es bastante detestable Pero no del todo falto de atractivo Sé que va a haber una sesión esta noche Los planetas están alineados Ahora invocaré al mundo del oculto una... ¿Ha hecho magia Woody Allen una vez más? Una vez más, como siempre Además la magia es uno de los temas recurrentes La magia, los magos, la ilusión En la obra de Woody Allen eh, Bueno, yo no sé Realmente no me explico cómo este hombre escribe Dirige mmm, Organiza estas películas a tanta velocidad Una película por año y son películas Eh, bueno, dicen que son obras menores, claro ya veremos cuando pase el tiempo que ahora no tenemos esa perspectiva cómo se consideran estas obras menores estas pequeñitas joyas, estas pequeñas comedias de Woody Allen comedias costumbristas, llenas de un encanto de tal categoría llenas de una perfección, bueno y hay que decir una cosa esta además llena de un vestuario de nuestra compatriota Sonia Grande, que la va a poner en las puertas de Hollywood del Oscar, porque realmente es un lujo apabullante. Bueno, pues una película, yo creo que tan recomendable, que lo estaré diciendo hasta que la quiten de la cartelera. Magia a la luz en de la luna. La nueva película, la cita anual de Woody Allen. Hablaremos más de esa película por supuesto cómo hablaremos largo y tendido, me parece, de nuevo Bond bueno, ya sabemos prácticamente todo el Bond número 24 la película se va a llamar Spectra, o sea, la, la organización esta bueno, Spectre en, en la versión original como todo el mundo sabe, Spectre es eh, ejecutivo especial para contraespionaje, terrorismo, venganza y extorsión, es un, un nombre terrible para una organización de los malos, de los malos, ¿no? la película la ha presentado el, el, el rodaje el inicio del rodaje, el director San Méndez, es la segunda vez que va a hacer un Bond tras Skyfall naturalmente con Daniel Craig de protagonista, cuarta película de Bond con este protagonista Christopher Waltz es el malo de la peli, es eh, Oberhauser ...Mónica Bellucci es la chica Bond número uno, ...Lucía Chiarra, ...Y Lea Seydoux, la encantadora, fantástica actriz francesa... ...es la chica Bond número dos, ...Madeleine Swann en la película... ...repiten Ben Whishaw, que será Q... Eh, ...Naomi Harris, que es Moni Penny... ...y por supuesto Ralph Fiennes, que es el nuevo M... ...y también hay un coche... ...el coche es un Aston Martin DB10... ...el nuevo vehículo para las correrías eh, de Bond... ...el guion es de John Logan... En el Purvis y Rob Way colaboran también La música de Thomas Newman, uno de los grandes de la banda sonora Empieza ya el rodaje en estos días Yo creo que este mismo lunes, seis meses de rodaje previstos en Londres, México, Roma Tánger y diferentes escenarios de Australia y el estreno, ya podemos decirlo porque ya sabemos que estos son así el 6 de noviembre de 2015 por la tarde. Recortes también en el cine francés pues Sí, porque la verdad es que es llamativo esto que me he enterado, mira, el, el gobierno francés va a limitar el caché de sus estrellas porque resulta que eh, en América cualquier actor o actriz eh, franceses cobran entre 50.000 y doscientos 200.000 eh, euros... ...pero en Francia... ...en las propias películas francesas... Eh, ...personajes como... Tu, ...Vincent Cassel... ...Jean Renaud... ...Marion Cotillard... ...Lea Seydoux... ...precisamente cobran entre 500.000 y 2 millones de euros en el propio cine francés bueno, Danny Boone, la gran estrella del cine galo se ha llevado 6 millones en su última película Supercondriac, bien es verdad que la dirige, la ha escrito y también la protagoniza bueno, eso es el 20% del presupuesto solo para Danny Boon el gobierno francés dice que no está dispuesto a semejante disparate y que va a limitar por ley lo que pueden cobrar las estrellas el sueldo no superará el 15% del presupuesto, si este presupuesto es de menos de 4 millones de euros, y bajará hasta los 990.000 o un 4% del presupuesto en las películas grandes, en las demás de 10 millones de euros. Y eso será así, o perderán la subvención que el gobierno dedica a esas películas. Esto yo creo que es hilar fino y además con mano dura como debe ser. Bueno, mano dura, de todas formas, el gobierno francés, el presidente del gobierno francés es de izquierdas cuando quiere, ¿eh? Sí, porque lo ha recortado el sueldo a los banqueros que están procurando arruinar su país. ¿eh? No, y además hay que decir que esto se debe a las presiones del, del productor, del jefe de, de, de una de las productoras más importantes de Francia y de América, que Will Banch, que me parece que le ha puesto los puntos. Y bueno, de todas maneras no está mal, no. Dos millones de, de euros todavía lejos, ¿verdad? De los sueldos. Hay americanos... que, es que ¿no? Yo no lo ganamos, eso, ¿eh? Pero hay veces que no lo ganamos, efectivamente. Comenzábamos el programa de esta noche. Hablando de la nueva película de Woody Allen Una película pequeña pero que seguramente la historia convertirá en grande La historia que cuenta esta película es una historia grande Y la película lo es, por lo menos, de parafernalia sí, sí, sin duda. Ahora sabremos si lo que hay dentro de esa película es grande o no es tanto Éxodus Dices que tú no has causado todo esto La historia grande contada, pues mío, mío más grande jamás contada desde luego es, es la que aparece en esta película. Pues casi que sí, si. Exodus, la nueva película de Ridley Scott, producida por Scott, Peter Cherning, Mark Haffan, Michael Suffer y creo que me dejó alguno más. El guion también es eh, el compartido Adam Cooper, Bill College, Jeffrey Kane, Stephen Thilian. ...la fotografía es de Darius Wolski... ...una fotografía realmente espectacular... ...y la música de nuestro Alberto Iglesias... ...que me parece lo mejor de la película... ...hay que decirlo desde el principio... ...una banda sonora realmente sensacional... ...no hay que ir a buscar ningún compositor americano... ...eso está claro... ...bueno, ¿quién puede discutir a estas eh, alturas... ...que Ridley Scott es uno de los grandes nombres... ...de la historia del cine... ...a sus 77 años... ...con 50 de carrera como director y productor... ...de títulos inolvidables... ...como los duelistas... ...Alien, Play Runner, Black Rain... ...Telma y Luis, Gladiator, Hannibal... ...American Gangster y otros muchos quizá ya no tan eh, memorables yo creo que tiene asegurado su puesto en el Olimpo y es envidiable su capacidad y su energía para seguir en la brecha sin importarle su edad y muy a menudo además con producciones complejísimas, espectaculares de alto presupuesto y riesgo parecido Y es evidente que lo asume y que le gusta este cine de grandes proporciones este éxodus, una vuelta de tuerca sobre un referente de propósito semejante como los diez mandamientos de Cecil B. de Mil del 56, seis. A menos es la mejor prueba. ¿Cómo queda en la comparación? Bueno, de momento la película de The Mille duraba tres horas cuarenta minutos la de Scott dos horas y media, pero parece igual de larga. Por culpa del guión, desde luego, a Steven Zylian le hemos visto trabajos estupendos filmados por él solo. Se ve que aquí los otros estaban casi para estorbarlo. La escritura es muy desigual, con momentos muy brillantes y algunos francamente malos, innecesarios y hasta pueriles. Entre los textos más pegados al relato bíblico y los de cosecha propia hay un evidente desfase. Como sucede con los personajes, cuesta un poco ver a John Turturro como faraón y no digamos a Sigurdney Weaver como faraona. Por allí anda también un trotón Ben Kingsley y eso sí, María Valverde está estupenda y muy jovencita siempre, como Séfora, la mujer de Moisés. Christian Bale hace lo que puede, primero como un guerrero egipcio que parece sacado de un videojuego, la verdad, y luego peleándose con una barba postiza, cada vez más larga y también más postiza, y con un llave autoritario y violento. El dios de los hebreos, eh, por un capricho de los autores, está personificado en un chaval de malos pelos y mirada aviesa que tiene a Moisés aterrorizado y compungido, sobre todo cuando se le ocurre castigar a los egipcios con las diez terribles plagas. No lo dice la Biblia y tampoco la película, pero no se explica a uno cómo ese pueblo pudo sobrevivir a semejante castigo, tan cruel y, y en la película tan largo. Es verdad que ese momento es el eje dramático y narrativo de la obra. Hasta ahí la madurez de Moisés, se nos ahorra el episodio de su nacimiento y su salvación de las aguas, convertido en general del ejército y hermano adoptivo de Ramsés, capaz de salvarle la vida en una batalla contra los hititas, totalmente gratuita y que solo sirve para que Scott comience la narración en todo lo alto y para ser desterrado después por el mismo faraón cuando se revela su auténtico origen. Después de las plagas, el auténtico éxodo del pueblo hebreo, convertido al final en una carrera frenética, que por otra parte son los momentos de mejor ritmo de la película, que llegan hasta el crescendo del paso del mar rojo. Y el relato acelera a partir de ahí como si todos fueran conscientes de que el metraje ya va siendo suficiente. En realidad es probable que así haya sido y que el próximo montaje del director nos ofrezca media horita más y puede que incluso hasta quede mejor. Aunque lo que no hace falta es que se añadan más efectos de imagen. Entre tanta maqueta, tanta animatrónica, tantos trucos visuales y tantísimas muchedumbres digitales, casi no queda espacio para la acción real. Y ese es otro defecto, no solo de esta película, sino de todo este estilo de productos que quieren apabullar y asombrar y la verdad es que no lo consiguen. Todo se Esos alardes están ya más que vistos y no ofrecen nada nuevo. Pero lo que sí también es evidente, y no sería justo omitirlo, es el enorme trabajo que supone un empeño de estas características y el talento que asoma a ráfagas de sus creadores y también los momentos entre el barullo de cine de sobrada calidad. Bueno, ¿para qué se ha metido a Ridley Scotting? En esto, menos mal que estoy a historia, ¿eh? En, en el mundo del cine porque con esta película sí, no, sí. La va, no la va a seguir escribiendo. Yo creo que no, fíjate lo poco nostálgico que yo soy y echaba de menos a Charlton Heston con las tablas de la ley en la mano tan cabreo que baja del monte sin ahí. Decíamos eh, antes eh, que la película Woody Allen es eh, pequeña pero la historia, esta ha hecho historia porque cuenta un episodio importantísimo claro, claro. en la historia, sea real sea ficticio, sí. sea lo que sea pero un hecho que por lo menos una narración ha sido muy importante pero la película no está a la altura de las circunstancias y eso que a Christian Bale, nada más y nada menos y María Val no no Val si hay un reparto estupendo Ben Kingsley y claro, que a veces no solamente son los actores sino no, claro, querer hacer claro. demasiado eh, sobre todo porque como digo la película tiene momentos eh, estupendos realmente son bueno pues el cine de Ridley Scott claro oscure claro. ahora ¿no? pero eh, falla eh, hace aguas por muchos eh, costados y no solo porque crucen en el mar rojo vamos con el Super 10 nos sitúa en el puesto 10, esta semana pues después de 7 semanas bajando desde 9 Relatos Salvajes, la película de Damián sifron que yo creo que se nos marcha 9, la película de la semana no llega más que hasta aquí, pero bueno, hasta aquí llega Mortadelo y Filemón, contra Jimmy el Cachondo, la película de Javier Fese que eso sí, está haciendo buena taquilla 8, Los Juegos del Hambre, bajando también un puestecito en su segunda semana 7, La Sal de la Tierra el puesto que sube, este documental estupendo de vin Benders y Juliano Ribeiro Salgado, 4 semanas en el Super 10. 6. Interstellar. También ha bajado ya a otro puesto la peli de Christopher Nolan en su cuarta semana de permanencia. 5. La Adelanta, Magical Girl de Carlos Bermud, 8 semanas en el Super 10, una de las películas españolas que van a dar todavía mucho que hablar. 4. Wintersleep de Nuri Virgen Ceilán repite posición en su séptima semana. 3. También repite dos días y una noche la película Los Hermanos Dardenne, 6 semanas en la lista, 6 semanas de idilio con Marion Cotillard. En el puesto número 2. Esta Boyhood de Richard Liglater, 12 semanas y de aquí no se apea hasta que no la saquen de la cartelera. ¿Y en lo más alto, puesto número uno. Pues digo lo mismo, La Isla Mínima, Alberto Rodríguez es el director, Raúl Arevalo, Javier Gutiérrez, los protagonistas, es super 10 desde esta semana. Nada más y nada menos, qué exitazo el de La Isla Mínima. Absoluto, sí señor. ¿Recomendable? como recomendable también? Pues por ejemplo esta película, Mommy del canadiense Xavier Dolan, uno de los directores y guionistas que mejor trata el mundo de la relación entre los hijos y las madres José Manuel Esquivano, un fuerte abrazo nos escuchamos el próximo fin de semana hasta luego en Onda Cero, la rosa de los vientos y hasta aquí la primera de las ediciones de este fin de semana de la rosa de los vientos os dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio llegan las noticias después en buenas manos con el doctor Beltrán y nosotros volvemos a partir de las 2 de la madrugada de mañana, noche, de domingo a lunes una en la comunidad canaria de pre navidades que estamos ya ¿eh? ya con los fríos invernales con nievecita y nada mañana al calorcito de la noche y a escucharnos